sintoniza el 107.9 FM en Estación Central y en la señal online www.radiovillafrancia.cl ¡Cumpleaños feliz! deseamos a ti, feliz feaños, Afrodita, que los cumplas feliz. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Buenas noches, damos por iniciado este bello y hermoso programa llamado Las Hijas de Afrodita. Un año de transmisiones. ...de entrega de, de, de sentimientos ahí... ...de rabias contenidas también... ¿no? ...un año, podríamos decir, de críticas... ...a este sistema de vida que tenemos... ...y que luchamos cada día... ...pero también un año de sonrisa... ...de compartir... ...de conocer gente a través de Twitter... ...de Facebook y de otra... ...y de y en persona también cuando hemos juntado... ...en las marchas o en alguna otra actividad... Uh -huh. ...así que un año de compañerismo también... ...entre nosotros... Eh, y gracias a todos los que han hecho este programa, porque cada uno aporta siempre algo, eh, y un beso y un cariño grande para todos. Hola, Rulito. Hola, eh, muy buenas noches. Perdón, ¿Oli? <ríe> Eso, se me he olvidado. Eh, buenas noches, gracias a todos por estar, por acompañarnos, todo este año maravilloso, en el que hemos crecido junto a ustedes, y que este programa eh, lo hacemos todos juntos, po, ustedes y nosotros. Así que, Feliz cumpleaños para todos. Estamos muy contentas, muy felices. Eh por este año que estamos al aire, agradecida de todo y cada uno de ustedes, de los que nos escuchan, de los que nos acompañan a través de Twitter, del Facebook y que nos, nos, nos dan todo el ánimo, nos saludaron el, el sábado, así que muchas gracias y saludos para todos y hoy día tenemos una invitada especial que no podía fallar en esta noche junto a la Afrodita, traemos a la no, no ¿No? ¿Todavía ¿La no? La Radio Control no. <ríe> La Radio Control está con nosotros, sí. acompañando ¿Cómo está ahí? Radio Control? Voz. Muy bien Hola, soy la voz de Radio Control <ríe> De las hijas de Afrodita <ríe> La hora <ríe> en Radio Villa <ríe> <ríe> <ríe> eh, Nada, pues saludo Un gran abrazo Para, to para todas Y todos Eso. A quienes nos escuchan Y, y, y estoy aquí por esta ocasión especial ya que eh, están, pero digo en esta ocasión estamos, porque estamos todos, acompaño sí. también en la mayoría de los programas en el Radio Control, lo que hace que Las Afroditas sea realizado por mujeres. Exacto, uh -huh. sí. Así que eso, un abrazo grande y gracias siempre chiquillas por entregarnos eh, eso por pues, su, sus sentires de la vida. Sí, a veces nos vamos uh -huh. en la media ola, la sí? media ola, sí. sí, pero eso le da emoción <ríe> sí. a este programa, tiene altos, bajos, tiene muchas emociones. Oye, <ríe> nosotros nos ganamos 3.700.000, no estamos sentadas <ríe> en el sillón de Allende, no estamos acá en nuestra casa, nuestra radio, uh -huh. y nos sentimos más queridas que nunca, somos una familia, uh -huh. porque es la verdad, nosotros somos familia no así nos une el lazo sanguíneo pero no, nos une una cuestión más grande que son la parte emocional, emocional y los ideales que tenemos ideales, ¿Cómo, cómo, queremos? Uh -huh. cómo queremos cómo uh queremos -huh. ser, cómo queremos este mundo y no lo queremos solamente para nosotros lo queremos para todos uh -huh. y eso eso es mucho así que métanse sus 3.700.000 y todo lo demás porque eh, nosotros no cambiamos por plata nunca uh -huh. lo vamos a hacer eh, siempre vamos a seguir igual ¿no? sí. somos ricos de adentro ¿Ah? bueno y como nos dice el robot eh, sabrosón de cartón de madera y todo todo que se apueste <risa> robots, somos una guacha canua. las guachas carnúas la, ah, sus guachas sí, carnúas su sí. guacha sí. y sí, saludando sí. también ahí Silva hace dos horas dice calentando motores para hoy en la noche FENAT en huelga hoy en Conce y ahí se ve alguien calentando motores agarrando el trasero de un Paco sí. eso <risa> yo no, no sé si ¿sí será calentar motores <risa> en realidad en realidad no Pero yo le, le dije ahí que estábamos calentando más que motores Claro. calentando el ánimo y toda la buena onda para día y para mañana también y para mañana no, se no porque estemos de celebración vamos a dejar de hablar de lo que se viene mañana sí. lo que está pasando también con los hugos con las huelgas de hambre los expresos políticos también ah, que es muy importante y recordar eh, que ellos no se vendieron como, como otros socialistas socialistas comunistas uh -huh. y de todo sí. ¿ah? como todos estos partidos de centro centro al final hacia arriba de centro derecha para arriba mal llamados izquierda pero bueno Eh, un saludo para ellos también, para los expresos políticos en huelga de hambre uh -huh. eh, en diferentes puntos del país, eh, en diferentes localidades, eh, en territorio, como uh -huh. ustedes quieran llamar, pero ahí están presentes ellos diciendo, "Aquí estamos." Y nosotros estamos también nos estaremos presentes. Claro, uh -huh. Estamos vivos, aquí estamos. Sí. Oye, uh -huh. le vamos a decir a la voz que recuerda el teléfono para que nos empiecen a llamar desde ya. Yo <ríe> ya. Yo yo soy la voz, pu. Es la voz, ella recuerda el teléfono. <ríe> Dale. Eh, bueno, puede llamarnos, o si usted quiere enviar su saludo de cumpleaños, un añito de las hijas de Afrodita, llame al 22 403 87 86. Repito. 22 403 87 86. La línea Eso. está abierta para que todos ustedes nos puedan llamar. Mm, Así claro. que estamos muy contentas el sábado igual celebramos un ratito acá. Eh, ...porque el 9 de mayo es nuestro cumpleaños... ...así que estuvimos aquí juntos todos en familia, como decía Inés... ...y celebramos nuestro eh, aniversario, nuestro primer aniversario... en esta radio, ...donde eh, escuchando los programas para atrás, no, no los vamos a latear con eso... ...pero eh, escuchamos todos los programas para atrás y la verdad que nos dimos cuenta... que ...cuánto hemos crecido, cuánto hemos aprendido y vamos, y vamos creciendo todos juntos... ...y eso es lo importante, que vamos todos los días aprendiendo algo... Y eso lo vamos tratando lo tratamos de transmitir a través de este humilde programa eh, y ustedes han recepcionado maravillosamente, nos han acompañado, nos han seguido, han chacoteado con nosotros, nos hemos reído, hemos hablado de todo, hemos hablado de de, de, de, de contingencia nacional, hemos hablado de, de, de, de sexualidad, hemos puesto puntos sobre la mesa que son importantes para todos nosotros, así que bacán, chiquillos, que sigan la onda con nosotros y estamos todos muy felices. Ya tenemos nuestro primer llamado, al parecer, así que vamos a hacer contacto, estamos muy contentas por eso, ¿sí? ¿Aló? Buenas noches. ¿Aló? Hola, hola. Aún a uno, a uno. Ah, no, espérenme. Espérenme, espérenme, espérenme. Vamos a esperar un poquito. Sí, pues. vamos a esperar uh -huh. un poquitito. Sí. Vamos a esperar un poquitito, vamos a hacer el contacto ahí, ya nos están eh, saludando algunos ya, así sí. que muy genial. Uh -huh. Qué bueno que empiecen a llamar, chiquillos. Acuérdense que la línea está abierta para todos ustedes. Vamos a repetir el, el teléfono, el 022 403 8786 para que nos llamen. Nos pueden escuchar a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Hola, buenas noches, chiquillas. ¿Con quién hablamos? El aniversario, primero <risas> que, que nada. Usted habla con Don robot de Madera. Hola. ¿Cómo estás? Robor de Madera. Oh, ¿Estás bueno, robas... en Las Vegas? No, estoy en mi casa. Aunque más cansado que mecánico transforme, sí, pero... <risas> <risas> aquí escuchando el, el envión que me falta para pa la mitad de semana, o para completar la semana, o sea, programa usted programa Qué rico que sí, nos estés gustaría... escuchando aprovechar la instancia para mandarle un, un saludo y que sigan así nomás y muchas felicitaciones porque lo demás está todo dicho muchas gracias más, seguir, seguir diciendo lo buenas que son lo que hacen <risa> muchas gracias oye y te esperamos el día domingo para la tallarinata po? ah si sí, ahí nos sí. vamos a encontrar y sí, vamos a tomar porque, ese ponemos, mate prometido ya po. Porque ¿Mm? después lo de la entrada y todo Bueno. Eh, exacto. ya Muchos besitos, muchas gracias por llamar. gracias. Oye, gracias. Bien, cuídate. cuídate, chau, chau. Gracias, gracias, gracias. Ya tuvimos nuestro primer llamado. Aplausos. Bravo. Gracias, gracias al robot ahí de madera. Robot no, sabrosón, no. Jomine Domine. Jomine Domine, Como le digo yo. Oye, bueno, vamos a leer un poquito los saludos también que nos han llegado. Exacto. Podrías Dice, recordar también los saludos que tenemos a través del, de la página de Facebook que también, nos dieron el sábado. Ya. Dice Pablo Benavides... Acá con Mariela Ampuera escuchando en su aniversario a las hijas de Afrodita. Saludos, las queremos. Nosotros cumplimos dos años también. Oh. No. Ay, aunque estoy enoja con Pablo Benavides. ¿Por qué? Debo decirlo. No, no, estoy enoja, estoy molesta. Porque por el otro día me hizo felicitarlo por un supuesto una supuesta paternidad. ¿eh? Le iba, a ser, <risa> iba a tener una guagua y la Mariela ahí sí como sí, pero no le iba a poner ese nombre y todo el tema. Y era mentira. No. Era una talla que estaba haciendo. Era una como, joda. Claro. Un poco, Míralo. ¿eh? haciendo jodas? Sí, está chiquillo. La Belencita dice, Olitas, feliz cumple. Las escucho desde la camita. Estoy enfermita. Mm, Pucha, Belentina, Tenés que estar bien para el domingo, Belén. Chivo sí, Belén. Sí. Ya vos. Sebastián Landazuri. Feliz cumpleaños, chicas. Neis, Gusti, las queremos mucho. Ay, nosotros también. también. Muchas gracias. Hoy día, hoy día diste cualquier jugo, Sebastián, <ríe> por, por Twitter. Sí. Estuve <ríe> cachando y estoy peleando harto. Ah, este cabro el Sebastián es como el pescador. Tira la caña mierca y a ver, qué pescado agarra nomás. Y ahí agarra ahí la lecer. deja tirar, la ¿eh? deja tirar sí. Sí, sí, Pablo Rodríguez, feliz aniversario, chicas. Un abrazo desde Viña del Mar. Pablo, muchas gracias, Palo. Muchas Pablo. gracias. Pablo, mucho cariño para ti también. Roc Silva dice, "Las hijas de Afrodita, a ti, a ti, jejeje. Je, je. Feliz aniversario, cabras bonitas." Gracias, Gracias por lo de linda y por lo de cabras. Sí. No, Sobre no, todo por eso. Claro. Esta chiquilla tan simpática, oye, que es la Neis, ¿la cachai? No, algo la ubico. Sí, eh, ubico. Ella es muy amorosa. y Dice, hoy cumplimos un año, las hijas de Gracias por acompañarnos en este lindo programa. Ah. Mm. Bueno, Belencita subió una foto que no es muy... No nos vemos... O sea, yo no me veo muy bien. <risa> Tengo bueno, la, la, la bubia de pelo liso soy yo. Claro. La la colorina de crespa es la Inés y la otra es la Belencita. Claro. Y Gerardo Benavides nos dice felicidades por el año cumplido. Muchas gracias, Gerardo. Mañana marcha, no se olviden. La Elisa Monti dice, "Hola, chiquillas. Saludos, saludos, abrazos, abrazotes de aniversario." Saludotes. Muy bien. Eh Dice Robot de Madera, las la, la voz me salió más cucarra que declaración de implicado en caso de corrupción. Decís <ríe> sí, tú que te tiritó la pera. ¿Ah? Oye, gracias a todos por los saludos, a Sebastián, a sus parejas, a todos a los que están ahí escuchando a través de... De, de, de la señal online o del 107.9, así que un abrazo, nos sentimos súper acompañada el sábado recibimos muchos saludos y estamos muy contentas por eso, así que muchas gracias por la compañía por siempre estar y todo eso así que eso, vamos a seguir eh, con algunos saludos que nos mandaron el día eh, sábado eh, a través que los, los tiramos también, eh, bueno, estar en Twitter y también los tiramos a través de la página en Facebook eh, para que no... Eh, para que todos se dieran cuenta de que bueno, nos sentimos acompañada y la verdad que la emoción y la felicidad que sentimos el día sábado cuando nos mandaron saludos, era muy genial igual hicimos una campaña por internos no lo voy a negar pero <ríe> pero la, la, la nombramos nomás y dijimos, oye, saluden a la frutita que estamos de aniversario bueno, eh, las que no, la, la gente que nos saludó el día sábado está eh, la vegetariana Eh, sigo subiendo Vegetariana Elisa Monti Rosilva también milachela Chela eh, Emilio Emilio lindo eh, Landa Suri también La Misa La Belencita dice ¿Cómo le pusimos a ella? La traidora La traidora Sí, la traidora ah, saludó sí pues, sí, pues saludó Y dice Les quedo bebiendo la torta las adoro con mi corazón, nosotros también te adoramos traidoras, pero igual nos debís la torta sí. ¿Ah? la María ampuero también nos saludó Zeppelin eh, estoy leyendo solamente Dani Yane eh, la, Bea, la Bea Sánchez po, gallo, sí, po, la vea ah, Sánchez ¿ah? Cachai, eh, no? un cariñoso saludo a las hijas Afrodita en su aniversario Radio desde las personas y para las personas llena de humanidad y compromiso eso somos en la radio todos Sí. Eh, Mauricio Donoso también dice tremenda cada uno de ustedes, sus palabras y su honestidad bestial, felicitaciones eh, Marjorie también dice la expresión femenina de inteligencia, emoción y esfuerzo del género orgullosamente eso, más o menos eh, Sebastián nos mandó un regalito ahí dice feliz aniversario a Frodita sí, Así nos que... mandó una imagen maravillosa, un amigo ahí que tengo a través de Face y que nos hizo llegar su, su imagen que no Nos colaboró, así que la subí también al Twitter y al, al Face. Acá dice, Sebastián dice, mi compañera, uh -huh. arroa 79 se suma como auditora de Las Hijas de Afrodita. Buenas noches, eh, <risa> cevergara. Eh, Bienvenida. Es escucho, escucho aquí así una voz, unos grillos que dicen así como, un bielcita con polola. Mm, llama la <risa> atención. Ah, es como, mm, pero bueno. ¿Cómo lo aguanta usted, hija? ¿Ah? Cuéntenos, cuéntenos. <risa> Patricio Rodríguez dice, desde Viña, un abrazo así de grande en su cumpleaños. Gracias. Por favor, sigan siempre así, chicas superpoderosas. Oye, <risa> gracias a todos. Pero veamos un poquito qué ha pasado esto, tía. ¿Ah? Ustedes pueden llamar, sí, por mientras, si quieren, chiquillo y todo. Pero podemos ir también viendo qué pasó esta semana. Bueno, ¿Mm? o sea, aparte de, de, de todo lo que hemos comentado en el matinal, esta semana tuvimos a esta a esta mujer que, no, que nos descolocó a todos y que nos dejó así como... ¿ah? Loca, así como, <ríe> loca, loca. Más o menos. ¿ah? Te volviste loca. ¿Trabajar y su... en la moneda volverá loco? Yo creo. ¿En estos tiempos? Yo creo. Pero qué increíble la reacción de la Tepamaya, de de, de, su, de sus dichos y todo el tema. Eh, a mí me llama mucho la atención el hecho de que eh, la... La caracterización que tienen la, la, la, las facciones físicas que mostraba de locura, así como de energía, así como con todo. Tenemos otro llamado al parecer, ¿sí? A ver, a ver, a ver. ¡Ay, a qué ver. emoción! ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Quería felicitarlas por el año que llevan en, en ¿Con el ¿Con quién ¿Con quién hablamos? ...con Gustavo Gref... Ay, Ay, ...tabito, ¿cómo estás? Eh? <risa> Muchas gracias por llamar ...gracias Gustavo. por llamarnos... ...¿cómo están? Bien pues, aquí estamos... ...celebrando... ...celebrando con tortita y tecito... ...¿ah? ...con tortita y tecito... ...déjale... Vale. <risa> <risa> ya, porque quería felicitarla Y harto éxito para aquí adelante Porque duven harto tiempo más oh, gracias. Gracias. Muchas gracias Gracias, ¿Ya? gracias ya, un beso noches, Te queremos que mucho Ya, vale, chao Cuídense, chau, abrazo, chau, chau. Chau. Mira, viste <risa> Más saludos Acá. Es Genial, genial, genial genial sí Así que eso pues Bueno, eh, retomando el tema eh, Íbamos a hablar de esta mujer De... Eh, eh, <risa> que salió en la semana, y bueno, hay, hay, ante, unos días atrás nomás, y la verdad que quedábamos todo así como, loco, que heavy, mm. heavy, porque la reacción de ella, así en o así, sea, las caras que ponía, eh, la forma de hablar que tenía, a mí me llamaba mucho la atención eh, su alzamiento de voz, su, sí. todas esas cuestiones, así como... eran muy, como que le daban taldo. Muy, <risa> sí, sí, sí. Pero el, como, el tema es como... O sea... <risa> mi hiperventilada, la encontré yo. El área sociocultural de la moneda, pues huevón, dámalo y la Erika Silva. <risa> <risa> Entre lobo, locura máxima. No increíble. Un par de locos. Sí. Ahí estás es loquillos que no No, y ella no gobierna. Sí, pues en su palabra nosotros los que gobernamos. Mm entonces ella nos gobierna es como nosotros los políticos claro qué miedo loca a mí me dio, me, me causó miedo el, el, la, reac, la, la forma de decir las cosas eh, sus altamientos de voz su, su locura medio acuática y máxima así de repente me tenía medio me me eh, eh, un poco eh, me tenía espérate tenemos un chillio aquí que molesta un poquito <risa> bueno, yeah. la cosa es que esta mina mostró al final la cara que es la moneda uh -huh. eh, Porque lo podemos ver así como mucha risa y todo el tema Que la mina, no sé, que aspira todo bueno Y un fin, sinfín de cosas uh -huh. más que salieron a la palestra o, que, que, o sea, no a la palestra, pero sino que como como tallas Pero al final demuestran la verdadera política que existe en este país Esa política que, que es como de chiste Es como yo soy leal, yo soy fiel Eh yo soy fiel a alguien o a un partido uh -huh, y, y eso eso pero es que eso es lo preocupante porque si tú ves las palabras de cada político que sale o de cada persona que trabaja con estos tipos de políticos siempre tienen este mismo tipo de defensa lo que hizo esta mujer fue mostrar más allá la, la, como la locura, pero si tú te vas en todas las, las palabras, podemos decir lo, los presidentes de los partidos políticos también están, no sé por la juventud de política, los presidentes ávalos Felipe ávalos ha salido con cada una este otro tipo eh, ¿cómo se llama? Gerardo Gutiérrez parece que era hoy día también saltó con otras más uh -huh. entonces eh, ¿quiénes son los que están eh, a la cabeza de estos partidos? también es una pregunta, o sea Son tipos todos como como, día, como ego, tan egocéntricos, tan individualistas, que al final piensan en su propio bien y no en la conducción bien de un pueblo. Hoy día en la mañana mm. lo conversábamos y hablábamos el tema de que, eh, aunque la estén embarrando, ellos, pero fiera a su partido. ¿sabes? O sea, podía estar la embarrada. O a, a su ellos, personaje ahí encima. Y ellos así, ah, pero fiel, fiel, fiel, fiel, fiel a la... Y bacheletistas, pero así ya a morir, pues increíble ya se acomodaron el poder también Y lo pues, podemos también. ver por ejemplo, claro, los baches deletistas, los, los pinochetistas O sea, es la misma mezcla al final mm. Porque son lo mismo, o sea, defienden eh, al personaje en sí Y se pasan por la raja, digamos, todo lo demás O sea, si hacen daño no, pero no A Pinochet lo ven como el salvador del pueblo, y todo el salvador del país Y un sinfín de estupidez hacen más Ya a la bachelet, esta gente también la ve así como, oye, ustedes no la dejan gobernar, ustedes le hacen el juego a la derecha, ustedes hacen eso, ustedes... Bueno, mira el tipo de reforma que está haciendo, para quién son, cuál es el sí, legado, pa. cuál es la línea que sigue. Mm. O hablemos mm. de, de aquí para atrás, pues, ¿qué ha hecho? Claro. ¿Qué, o sea, ¿qué ha pasado con la concertación? Mm. La concertación nunca fue la alegría, ya viene, o sea, fue una gran mentira para poder seguir profundizando el sistema que tenemos hoy día, vender Eso. el agua, privatizar todo, los colegios, <risa> los colegios, o sea, no sé, cosas tan indignas como que hay que pagar la educación o esta, este invento que crearon de los de lo particulares subvencionados. Mm. La venta, la concesión de todas las carreteras de Chile, de los la hospitales, de todo, de todo. De todo. Sí, todo. Y dicen que estos son gobiernos socialistas. Claro. Pues. O sea, ¿dónde la viste? No, y critican al resto, bueno, así como si tú estás ahí, no sé, tratando de levantar una organización, no, es que tú estás utilizando, tú estás haciendo esto, tú estás haciendo esto mal. Uh -huh. ¿ah? Tú estás yendo en contra de lo que dice el gobierno y este es un gobierno de pueblo, perdón. O sea, si lo fuera sacarían grandes masas de gente a las calles para pa apoyar un gobierno, pues. claro. Pero no no no hay forma de uh -huh. de sí. de creer, no claro, cuando tú te tú te vas no en contra, sino que tú tratáis de criticar, o sea, tú tratas de tú criticas, se te va, o sea, bachiletita. ¿Aló? Aló. Aló. Buenas noches. Buenas noches. noches. ¿Hablo con la Saffrovida? Sí. ¿El? Si <risa> ¿Sí, con ella que estamos sincronizadas Ah, sí. sincronizada sí Bueno, yo la llamo para desearles Lo mejor de los éxitos en este primer año De su vida ahí En el Rayo Villafrancia A ustedes en su hermoso programa que hacen En sacar adelante el rol de la mujer De la pobladora, de la mujer luchadora De la mujer que saca adelante su hijo Que lucha con la injusticias del día a día Que lucha por, por eh, sobrevivir y que tiene conciencia, y que es capaz de pensar, y que es capaz de proponer, y que es capaz de hacer muchas cosas que este sistema dice que no son capaces de hacer. Así que yo las quiero felicitar, habla Pablo Benavides, mm. Mariela mm. Ampuero, y Leoncito que el hijo cada la casa, <risa> y eso pues chicas, que le vaya súper. Gracias. Super. Muchas gracias, gracias Pablo, saludos a ti y a la Mariela, y a Leoncito sí. ahí también un rascaito de guata yo creo. ¿Mm? Sí. sí, por favor, de parte de nosotras. Sí. sí Uy, pues. Oye, ya, pues. muchas gracias por el llamado, muchas gracias por el hola, cariño, hola. por el Gracias. Te eh, besitos. <risa> sí, nuestra ya. querida chao, voz. Chao, chao, chao, chao gracias. Bien, sí. <ríe> que buena, gracias Pabla, Mariela sí. el Max de Osorno sí. quiero aprovechar este momento el, el Max de Osorno, ¿sabías tú? voy ¿Sí? sí. a aprovechar este momento uh -huh. ya que como que nos desviamos uh -huh. un poquito de mandar un saludo grande al John y a su amigo a su amigo Nico que están escuchando la afrodita ahora al John de ahí de, John, béisbol sí. John, el Johncito, Johncito el payasito de las colonias John, <risa> Johncito lindo hermoso sí. que estoy, muy bien un abrazo grande <risa> un, beso, un beso también para tu hermana ¿Mm? si sí, sí, para, sí. para Gerardy. Gerardy. Sí. la de Geraldine saludos y que, muchas sí. gracias la niña sí. que rapeaba cuando era chica y que cantaba cantó ese pedazo de la canción de, de, de Víctor, Víctor Jara sí. acá bien. que está como cuña también en la radio sí. Sí. Sí. besos para todo para tu familia sí eso ¿Mm? eso Ahí está tu saludo, John. Un abrazo grande y a toda la familia saludos. Sí. Dice Belencita, no tengo dinero, apenas tenga les pago la torta. Manden el número que quiero llamar. Oye, ya, ya te le hemos dicho vos, Belencita. Ya. ¿De nuevo? De la, nuevo. 2 403 87 86 Repito. Repito. 2 403-87-86. La hora en Radio... <risa> ya. ya. Esa fue la última vez que hago eso, porque... Pues, ya. Corazo, la hora en Radio Villa Francia. Y las 10 de la noche y 59 minutos. Gracias. Gracias. Nos dice... Ay, hoy oh, roba de madera y dice, "Ay, todas ellas porque la saludó la Bea Sánchez, por gallo." Oh, <ríe> oh, oh. Dice la el Elisa dice, "Trabajando en la moneda la locura viene garantizada por contrato." <ríe> ay, sí. Sí. Es eh, la hija dice, Jessica Lillo dice, "Feliz cumpleaños para mujeres imprescindibles Gracias. Muchas gracias." Robat de Madrid "Estas declaraciones son el fiel reflejo de la actitud de las cúpulas políticas gobernantes. El ego se les sale por los poros uh -huh. y el individualismo les corre." Sí. Les corre y sí. brota como sangre de ellos ¿Ah? y ese fanatismo sí. atro también Rosilva, por nos dice mm. yo creo que el telecentro la dejó cagar ¿cacharon que trabajó gratis? pitea nivel Dios sí. Sí. dice Belén Ojeadas ¿cuándo volvieron? secas, las escucho, recién supe hola Belén hola. y Loma que viene llegando y dice Aparecí. felicidades guayitas ah, gracias. Gracias. gracias muchas gracias Sí, pues, así que esta loquilla no, nos hizo, bueno, eh, nos dejó marcando un poquito ocupados, volviendo a la, al tema de la, de la niña esta, y más allá de, de, de los comentarios que puede haber dicho, o sea, no, nos descolocó el tema de la, de la actitud y de la forma en, en que se expresan las cosas, pero es un pensamiento, como dice Inés, que tienen todos en realidad, y estamos acá, bueno... Eh, eh, Eh, esperando eh, prácticamente Que, que se hagan milagros, ¿cierto? Y que esta gente eh, De una vez por todas Empiece a hacer cosas por nosotros Y la verdad que Con este tipo de actitudes eh, Nos damos cuenta que, que el tema no va por ahí sí. Que el tema va por, eh, por Por un fanatismo atroz Que sienten sí. hacia su Hacia su grupo político Y que aunque la estén cagando Como decimos nosotros te sí. Estén ahí aferrados completamente y A mí una de las cosas que me dejó más marcando ocupado de lo mm. que dijo fue lo que dijo al principio, lo cómodo que es est mm. estar ganando 3,700,000 pesos en la oficina de Allende. Claro, sí. sentada. Yo eso senta eso como que no como que no entiendo la qué quiso decir. No, que al final dice así como es súper cómodo estar ganando 3,700 y estar sentada en la oficina de Allende, o sea, como cualquier socialista lo querría. Mm. Pero es como yo lo, yo lo dejo porque yo puedo hablar con libertad ahora. Pero no le da ver porque es cómodo, a, o sea, si mí, yo fuera como socialista y creyera en el proyecto socialista como Allende se supone, me daría vergüenza, ¿me daría vergüenza estar, ganando estar ganando esa, esa plata? plata sentada Obvio. en la oficina de Allende. Claro. Uh -huh. Y no hacer nada, pues. Po. Uh -huh. ¿Ah? Porque en realidad que así, o sea, abrítelo los Telecentro ya y ¿Qué más, pues? Que vienen del 2010. ¿Ah? ¿Qué más, po? O sea, claro, que vienen po. del 2010. Claro, mamá. pero ¿qué más? ¿Qué más hay hecho? ¿Habriste los telecentros y trabajaste de la moneda? Es tu trabajo Acabo social? En Chile. ¿Ah? ¿Ese es tu trabajo social? ¿Trabajaste en la pobla? ¿Viste los cabros que no estaban yendo al colegio, los que tenían problemas de drogadicción, las mamás violentadas? ¿Ah? ¿Te acercaste a un consultorio a ver cuáles eran las necesidades? ¿Viste por qué no había el número? ¿Te fuiste para las 5 sí. de la mañana a preguntar y decía la moneda, ¿sabés que tantos vecinos de mi población? Porque vive una población, la Dávila. ¿ah? ¿No tienen salud? Cambiemos eso en vez Hoy de poner telecentro. Hoy falta de Allá, ¿sí? O sea, solucionemos el tema, ¿no? Sí, nada. porque si, si vais de la pobre y vais con <coughs> este programa socialista y todo el tema y vamos a cambiar las cosas, ¿tú crees que un computador le va a darse a una persona? ¿Enséñale a usar un computador? Ah, es que le estás entregando herramientas. ¿Qué tipo de herramientas? entonces empecé a pensar y a desgranar este choclo one ¿eh? de la pintura bonita que tienen de que pongámonos todos eh, trajes blancos porque somos todo iluminati aquí y vamos caminando por la calle y sólo iluminamos el resto y somos inmaculados ¿Mm? yo no voy a dar declaraciones yo de, yo ustedes no me pregunten yo soy la que hablo acá ¿eh? ustedes si quieren salir saber de mí me danse a mi facebook Ahí voy, estar, ahí, va, ahí voy a dar declaración. ¿Lo, sí, ¿Lo cerró? Sí, lo cerró y era el tiro. <risa> lo cerró. ¿Mm? Ridícula. Pero Entonces, en todo caso alcanzamos a mirar un poco de su Facebook y la verdad que el, el estado de, de histeria que había en ese en ese, cada una de las palabras que escribía, la mina es Era como, ¿sabés que La cagué, de esa declaración de que Penelí, la cagué, la cagué, pero ya, voy a tratar de salvarla. ¿Mm? Ya, asume. Asume. Aparte que hizo una fusión ahí bastante eh, terrorífica. <risa> sí, bueno. eh, esa loca se creía el doctor sí, Frankenstein, weón. Sí. Sebastián Pena y Lillo. Estaba haciendo <risa> esa fusión media extraña, weón, que a mí me dio miedo. Ahí entré en pánico yo. <risa> sí, imagínate. <risa> imagínate con una fusión así y en cinco años más la tiró. Imagínate. <risa> sí. Claro. <risa> sí. <risa> Oye, pero fue atroz ver <risa> las, expre las expresiones de su rostro también. ¿Aló? Hola. ¿Aló? Buenas, buenas noches. noches, buenas noches, belencita ¡Oh! me levanté especialmente para saludar, oh. Oh. y tú quieres que nosotros que yo lloremos yo ahora, <risas> también te queremos belencita sí. esperamos que te recuperes pronto, si, sí. si sí, sí, ya para el domingo voy a estar bien, que bueno, Qué bueno. oiga, y les puedo hacer una pregunta, se enfermó porque se destapó la patitas, no, nadie me estaba destapado las patitas Hace 5 no. meses que <risa> le he no es el dato necesario ¿Estoy pasando el dato? Sí, po, por ¿Voy? si acaso no, Por si acaso, bueno, ya saben 5 meses que nadie le ha destapado las patitas a Beléncita Es <risa> muy feliz cumpleaños Mis chiquillas bellas Ay, Gracias, Gracias, Gracias Beléncita Te queremos mucho, besito a la María, a la Abueli, al Mario ¿Mm? A la ya. Mayara Ya. a la Maraya dale saludo a todos allá y gracias por llamar por Belén y por siempre estar con nosotras aunque a veces nos traicionas no, si no las traiciono sí, yo no a las quiero traicionas. desde antes ay linda, sí. te queremos mm, mucho eso yeah. no va a comerciar esa yeah. cuestión también, pero bueno esperamos la <risas> torta <risas> queremos torta nos juntamos entonces el domingo en la talla de si no tengas plata les voy a llevar la torta ya yeah. yeah. yeah. ¿Po po podemos exigir Ya. Panqueque de chocolate. Ah, a mí no me gusta el panqueque de chocolate. Pa. Yo quiero panqueque de frambuesa. ¿Ya? No, panqueque, panqueque de chocolate dice acá. Mayoría, votación de asamblea. Asamblea, Panqueque de chocolate 3-0. ¡Tebu lo ganamos! panqueque de chocolate. Ya, te queremos mucho, Belencita besitos a toda la también. casa. También. Buenas cuídese. noches. Ya, chau. Chau, chau. Chau. Oye, Belencita se me olvidó té con limón y miel sí. y jengibre no te voy a decir lo otro, te lo digo después por interno bueno siguiendo con el tema de la poseida perdón, la Erika Silva la poseida Do <risa> doctor Frankenstein ¿no? taldo, sí. super no, taldo queda quedamos en que había hecho una fusión eso. terrorífica que encontré yo o sea, esa hueá me dio miedo eso no era loco. Goku y Vegeta, bueno. no, Vegeta no no, <risa> no fue atroz Esa fusión ecuática que eso yo me la imaginé y lo encontré, pero increíble. Bueno, ahí los chicos también estuvieron subiendo el otro día también unas una fotos con esa fusión y fue, pero... Imaginármelo ya era terrible. La verdad que... Eh, no, y después salió cascando, ¿cachai? Y arrasó con todo, vaya Con micrófono. Con cables, con, cable. con toda la, la, la locura. Sí, oye, dice Marjorie, buenas noches, un gusto escucharlas. Loa dice, vamos a celebrar el cumpleaños por los sures, al estilo cucharita. ¡Oh! ¡Qué es la ¡Oh, mejor qué celebración. Rico, rico, rico, sí. sí bien, sí, bien, celebre sí. nomás. Sí. Robot de Madre dice, escuchar a esa mujer me dio miedo. Sí. Fue como escuchar ese mesías político apocalíptico del libro antiutópico, Miedito. Sí. <ríe> el bachiletismo el último día y sonarán las trompes, no. y hablarán las Erika Silvas, no, no sí. se levantará la bestia negra ya ahí estamos ¿Ah? se levantó la bestia y apareció claro. ella y dice um, Belén Ojeda. se enfermó porque se destapó las patitas hace 5 veces que no <risa> pasando el dato hoy se están de la Belén bueno, su tocalla Belén Ojeda ah, yeah. gorrioncilla Pablo Benavides dice, ¿y los derechos liberales de las minorías? ¿Cómo? A ver, primero que nada, nosotros tenemos derecho tenemos deberes. Sí, pues. ah. ah, venga, nada no con cuento aquí, ¿ah? ¿eh? Lo, lo dejaron sí, clarito, pues, el lo clarito el otro día. ¿no? Uh -huh. Nosotros no tenemos, no estoy pidiendo derecho cumple con tus deberes. Uh -huh. Suena tan pinochetita esa frase, Juan, de verdad. Sí. Na, nas, eh. Nació Poli Claro una cuestión así como Increíble Trabaja, negro Trabaja eh, ¿Cachó? No pienses sí. en, en pedirle Un aumento de sueldo A tu patrón Claro ¿no? ¿Cómo piensas? no le has tomado cariño A lo que ganáis? <risa> ¿Cómo no le no has tomado cariño a lo, a lo que te doy? Tú mm. ponte la camiseta Y trabaja por la empresa sí, no si se te ocurra eh, Pensar Nada Ahí, ahí está sí. La frase que acaba de salir ¿Verdad? ¿Eh? Trabajé 10 años. Ahí está, mira. ¿Ah? Vida defendiéndolo, así que el reportaje, por favor, repítanlo y verlo Y además pregunten quién defendió los telecentros. Se llama Sebastián Dávalo, lo repito, Sebastián Dávalo, del que nadie quiere estar al lado, del que yo soy amiga de ella. Si no fuera por Sebastián Dávalo, ese proyecto no existiría. 2 Agradezco enormemente a la Paula Fuerte por haberme traído, a, a, a la Dirección Soci Sociocultural y haberme mantenido. Ella me saca porque me tiene que sacar y porque yo asumo la renuncia de que un funcionario público no puede decir lo que yo digo mientras siga trabajando acá. Asumo de principio a fin lo que hice. Quiero decirles que cuando pasó la semana kaburga solo dos personas llamaron a la moneda para saber qué era lo que necesitaba yo o qué era lo que necesitaba Sebastián Dávalo. Esa persona se llama Paula Fortes. Sí, mi jefa, Paula Fortes, una persona leal, de principio, afín a la presidenta Bachelet. Y la otra persona, ¿saben cómo se llama? Curiosamente, Claudina Núñez, del Partido Comunista. Quiero decir, yo llamé a mi partido y mi partido no me devolvió la llamada. Para que el que el elugubre que esto es una movida socialista, de que la Erika... No, no es así. ...me voy, me voy con la frente en alto... ...me voy porque soy bacheletista desde la punta de la uña de mi pie ...hasta este pelo que tengo acá... ...me voy porque cuando me echaron de los telecentros... ...de la subsecretaría de telecomunicaciones... ...seguí trabajando cuatro años después y nadie me pagó un peso... ...y los defendí, y los voy a seguir defendiendo con toda mi fuerza... ...porque telecentro es gobierno cercano... ...porque telecentro permite a los ciudadanos que su voz llegue a los que gobernamos... para que no gobernemos encerrados en este lindo palacio... creamos que esa es la realidad... ...le un beso a todos los telecentros de Chile... Le mando un beso también a todas mis colegas educadoras de párvulo, de fundación Integra, a las de los sindicatos, esas que no han tenido la posibilidad de decir que sí le le deben a Sebastián Dávalos y a su gestión el hecho de que deudas históricas del sector de Integra se hayan solo, en este periodo, se hayan podido eh, se hayan podido eh, sacar a de... Ustedes no saben lo cómodo que es ganar 3.700.000 pesos sentarse en la oficina de Allende. No saben para una socialista lo que eso significa. Pero no significa, no hay nada mejor que poder decir la verdad. Sebastián Dávalos tiene que... La presidenta dijo, fue imprudente. Sebastián Dávalos vino y renunció cuando asumió el, el, lo que podía provocar al, al gobierno. Pero Sebastián Dávalos no tenía por qué aguantar que ciertas cosas pasaran. Yo, como su jefa de gabinete, que no tengo ninguna red política, no quiero pasar a la historia como la jefa de gabinete de un hombre que se quedó taimado en Caburga y por, que por eso no se vino, y que por eso oh lo God. hizo. ¿Quieren que les dé otra una primicia? Yo creo que el señor Sebastián Peñalillo va a ser presidente. -a peñadillo. Yo creo que Sebastián Peñalillo... Yo creo que Sebastián Peñalillo... ¡Ay, perdón! ¡Rodrigo, Rodrigo Peñalillo! <hí> es un ministro la que se ¿Y saben qué? Aquí somos todos humanos y todos nos podemos equivocar. Y creo que a él le duele, le duele el corazón, de principio a fin, saber lo que impactó en eso la presidenta, a la que le juro lealtad. Oh, ¡Qué increíble! Mm -hmm. Me encanta. <risa> ¿Cómo te encantar? Es que me da mucha risa. Es que es muy idiota. Yo la verdad que... Oh. <risa> haciéndome el perfil. ¿Qué no. pensaba un psiquiatra de esta yo mujer? Ustedes están locos, ¿cachaste, claro. no? Yo soy una o sea, cuerda usted acá. Ustedes yo entiendo que supe haciéndome el perfil, pero créanme. Ustedes están locos, yo entiendo que su pega haciéndome el perfil Ay, qué increíble Ustedes están locos Yo estoy muy cuerda con mi altar de Michelle Bachelet Con mi iglesia de Michelle Bachelet Y los demás están locos Una iglesia bacheletita, no, ya eso sería demasiado Pero es fanática ¿Qué? Ver, pero créanme, no van a encontrar nada. No hay nada que y lo que puedan encontrar por eso cuando uno no tiene nada que le puedan encontrar, puede tener la libertad de decir lo que dice. Porque eh, no. no, voy a hablar yo. Ustedes que le van a Ustedes. No, yo. No. Usted no, voy a hablar yo. Ustedes que No, voy a hablar yo. Oh, Ustedes que le van a Ustedes no saben lo cómodo que es ganar 3,700,000 pesos sentarse en la oficina de Allende.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 la presidenta dijo fue imprudente Sebastián los vino y renunció cuando asumió el, el, lo que podía provocar al, al gobierno pero Sebastián Dabalos no tenía por qué aguantar que ciertas cosas pasaran yo como su jefa de gabinete que no tengo ninguna red política no quiero pasar a la historia como la jefa de gabinete de un hombre que se quedó taimando a Burga y por, que por eso no se vino y que por eso lo hizo y quieren que le dé otra una primicia yo creo que el señor Sebastián Peñalillo va a ser presidente de unos 15 años yo creo que Sebastián Peñalillo no es un hombre malo yo creo que Sebastián Peñilillo... Ay perdón Peñal es un ministro que se equivocó. ¿Y saben qué? Aquí somos todos humanos y todos nos podemos equivocar. Y creo que a él le duele, le duele el corazón de principio a fin saber lo que impactó en eso en la presidenta, a la que le juro lealtad. Así que, si ustedes creen que lo que yo hice tiene que ver con que sea algo en contra de él como persona, me imagino cómo se le de partir el dolor. Porque yo también me podría haber equivocado. Y si yo hubiera cometido algo así, me podrían haber matado. ¿Sí? Así que, eh, ¿ustedes quieren que yo hablara? Yo hablé, no voy a responder ni una pregunta. Si ustedes quieren, eh, ¿saben lo que digo? No confíen en ninguno de sus colegas porque ninguno va a ser la fuente. Lean mi Facebook y se acabó. Que esté muy bien. Un gusto haber trabajado para la presidenta chile Sigo trabajando igual desde el lugar donde esté Entiendo que entiende con el tiempo tal vez tardíamente entendí lo que es su pega, que se quedan hasta tarde, que tienen que tener nana para que les cuide a los hijos. Espero no haber... Eh, Eh, espero no, no ver no trabaja, ¿Es ¿Sí? ¿No trabaja? Es? No esta Espero Aquí y en mi casa Y además los que me conocen llegaba muy temprano Los tres primeros meses de llegado a la siesta Lo que pasa es que como usted no no ustedes no me conocen ¿Ustedes cómo no me conocían? Conocía, les dije, con les dije Les dije Les dije Les dije Voy a hablar No voy a responder Muchas gracias mm. Permiso <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Me falta, Me la imagino corriendo así Sí, muy fuerte. Sí, sí. No, sí, la verdad sí. es que es muy preocupante. Oye, ¿Mm? yo quiero saludar a alguien. que apareció? Ah, sí? Gato rojo con pulgas. Gato rojo con pulgas. Y pregunta. Oye, y pregunta, ¿quién es esa mujer? ¿Esa mujer? ¿Mm? ¿En qué estabas preocupado tú ayer, Gato rojo con pulgas, gatoso querido? Estabas viendo, ¿ah? estabas llamando a Corea del Norte, viendo si asesinaron al ministro, no lo asesinaron, si le pusieron el misil antiaéreo o no. ¿Ah? ¿Qué crees ¿Tú, tú? ¿Tú no podrías así como explicar qué pasa en Corea del Norte? ¿Es la realidad lo que dice la, la, la inteligencia surcoreana? ¿Ah? Porque yo no creo nada. A mí me gustaría tener al, ¿cómo se llama? Kim Jo-hung. Me gustaría tener unos días así, un día en mis manos, unas horitas así, acariciarlo y ver qué tan malo es ese cabro. ¿Ah? Así que, gatoso espero tu respuesta. Eh, dice por acá, <risa> Loba, pura penetración ideológica, y sí. <risa> Valencita y dice, los telecentros son vida. <risa> sí. Róbate madera Y solo le faltó decir ¡Fua! Mm -hmm. <ríe> Te tiró todo el ¡Fua! Eh, Belén Ojea dice ¿Qué onda esa mujer, weón? Locura, me podría haber matado <ríe> Iglesia <ríe> marcheletista Pablo Rodríguez dice ¿Aló? ¿Sanatero de Salvador? Y dice oh. la señora que trabaja en la oficina de Allende <ríe> <Sí>. <ríe> Dice Gato Rojo con Pulmo Dice Oigan, se escucha mal ...o solo yo escucho mal... ...posiblemente... ...actualice... ...si, sí, F5... Mm, ...eso... ...F5 actualice... ...ya... Ah, ...vamos... ...puchi, ¿por qué? ...que feo... ...ya... Si sí. ...yo estoy desconectada... Todo ...estamos todos ya. desconectados... ...ya... ya ...parece eh, que se nos... Oye. ...ha caído un poco la señal... ...así sí. que pedimos disculpas... Actualicen. actualicen f5 f5 hoy uh -huh. así con esta um... bueno vamos a pasar ahora a, al mismo lado uh -huh. pero con una que no habla y la que se excusa de todo no la que la no habla no habla no ella no habla ya ya no ya pero manda como en eh, manda nota y uh, se excusa pues. uh -huh. da entrevista da qué bueno Ya, no, esto ya es la cabose sí, O sea, ya, no, ya se pudrió todo sí Bueno, estamos hablando de la... No, pasamos de Erika Silva a Natalia acompañada Oye, pero Erika Silva va a estar en primer plano Mentira <risa> Bueno, ah, no, es que ¿sabéis qué? Weon, que me asusté Yo lo podría creer perfectamente que esa mina estaría igual sí. O Bachelet en claro Claro, perfectamente Como Bachelet, sí mm. Oye, Bien. sorry por comerme todo eso que tengo hambre. Come nomás, Coma tranquila. Está comiéndose la mm. torta la, la mm. voz. Sí. Sí. Mm. Oye, sí, pues increíble la mina esa. Mm. Mm. Sí. A troa, troa, troa. Parece que tenemos otro llamado, vamos a ir a vamos a saludar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches, feliz aniversario. Muchas gracias. ¿Con quién hablamos? Con el Rufino. Oh, Hola, ¿cómo estáis? tiempo, aquí revisando pruebas y entre medio escuchando la radio. Hasta ¡Qué hasta bueno! Aquí. Oye, gracias por llamar, pues. No, encantado, encantado de descubrirla. ¡Qué bueno, qué bueno! Aquí en mi, en mi exilio sureño. Te envidio por, por, por, por dónde estás, sí. esos lugares hermosos. Sí, ¿Ah? pero igual yo eh, no. Eh... Oye, no, pero felicitarla a ustedes, ¿para qué hablar de otras cosas? Eh... Felicitarla porque realmente lo hacen estupendo. El análisis buenísimo y la risa se agradece siempre. Muchas a, gracias. A, a usted y a la radio en general. Muchas uh -huh. gracias. Ahí, gracias. Discutiendo ahí <risa> por todos lados. Bacán, bacán. Sí. Qué bueno. Un abrazo y que lo pasen súper bien el aniversario, el domingo y todos los días. Muchas gracias igual para ti. Esperamos mañana tu foto desde la marcha. <risa> sí, sí, fijo. ¿Mm? fijo. Ya. Fijo. Allá nosotros también vamos a mandar, así que vamos Después a... Después compartimos cercando. fotos. ¡Sí, va, chao! ¡Eh, eh, eh, Igual, cuídate. Gracias. gracias, gracias chao, chao. ¡Chao! ¡Qué buena! ¡Oye, sí! <risa> Qué bueno, esto es lo rico del, del, del programa, a mí me encanta, porque hemos conocido gente maravillosa a través de, lo, de las redes sociales y hemos empatizado muchísimo y tenemos más o menos las mismas formas de, de comunicarnos y de, de, de, de, de pensamiento, ¿cachai? Entonces yo encuentro que es genial. El, el lazo que se ha formado con la, con la gente que no nos sigue que nos acompaña noche tras noche ca en las mañanas en el matinal que se que han escuchado tan escuchando todos los programas de la radio que participan con todos los programas de la radio así que pues, un abrazo desde acá y, y eso pues gracias a todos nomás pues, estamos muy contentos la verdad y sigamos pues hay que seguir dándole ¿eh? Eh, no nos callarán Eso. No. ¿Eh? Aparte que lo que dice el, el Rod es muy súper importante, o sea, desde la mirada de nosotras de, de la mujer, de la pobladora, de, de, la, de la persona que, que se siente agredida todos los días con un sistema que no que no, no nos cubren que nada. Entonces, bueno, se agradece que, que empaticen con nosotros, que nosotros podamos transmitir eh, lo que ustedes piensan también, pues eso es lo importante, claro, y que porque no también la, lo están viviendo ellos. Y que no es la mirada del panel de expertos. Po, claro, no que, tenemos. Que te dicen que, no sé, po, que el Transantiago va, va a funcionar, que, que funciona mucho así como eh, no sé por mucha gente eh, utiliza el Transantiago santiago eh, y el problema es que ustedes no pagan cacha pero es un súper buen servicio y no lo están diciendo a quienes aquí aquellas <risa> eh, personas que tienen que subsidiar Y lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo semestralmente, anualmente, uh -huh. en diferentes oportunidades, cuando las condiciones precarias de los trabajadores, de que de los que verdad saben, porque el panel de experto para mí serían los choferes, que son los que manejan todos los días, ¿ah? el, el estudiante que tiene que pelear para subirse a la, a la locomoción, el trabajador aquel que se va a las 5 de la mañana, ¿verdad? ¿ah? él no, el, no el, el el que está con la plata ahí, no el, ingen monedas, ¿no no el ingeniero claro no el ingeniero web que trabaja en una empresa y arriba y que tiene un mercedes ¿ah? o un Lexus esos ¿ah? estudios esporádicos que hacen claro. que no representan para nada nuestro uh -huh. nuestra nuestra sensación diaria o a Elizalde ahora que anduvo en metro lo van a contratar hue como no. panel de experto ah, se fue de la moneda y se fue en metro ¿ah? y se tuvo que ir parado agua Puta, qué pena me da. Eso se llama candidatearse. ¿Ah? Claro. Mm. Ah, miren, salió de la moneda y se fue en metro. ¿Ah? ¿Cachai o no? ¿Ah? Elisalde se va Embajada de Argentina. Cachai. Mira. Uh -huh. ¿Mm? Premios de consuelo para exministros. Embajadas. Vamos claro. a ver dónde van a meter. Uh -huh. penailillo y Lillo, ¿dónde se va? ¿Mm? Porque no quiso eh, ser diputado. Pena no. Pena y lo que dije. No. Es Pe Peina bueno, no, Penedillo. <ríe> Penedillo. Penedillo. Penedillo. Se le murió la secretaria a Penedillo, un infarto. ¿Ah? Mm. Pobre. Raro, ¿no? Mm. La señora colapsó. Yo creo. Sí, o la no. colapsaron. Yo también puede ser. Mm. Fue su eh, fue suicidada. Claro. <ríe> mm. Así como son renunciados. Mm. Mm. ¿Son suicidado? Bueno, hay harto, harto. ¿eh? Pero bueno, en fin. Si vamos a seguir degranando acá el, el panel de experto ¿Quién más podría ser panel de expertos ahora? Nosotras, pues. Nosotras somos el mejor panel de experto que hay en aquí. En ¿La canasta básica sí. de este país? Sí. ¿Ah? ¿A qué llamamos canasta básica? La ficha de protección social. ¿Cómo medimos pobreza? ¿Qué es lo que es el hacinamiento? ¿Qué hacinamiento? ¿Cuáles son los productos básicos? Claro, ¿por qué exportamos productos básicos si nosotros tenemos acá, se si producen? ¿Por qué pagamos impuestos por productos básicos? Eso es raro. ¿Y por qué evaden impuestos los demás y nosotros no podemos? Lo que ¿Por qué las ciudades del almacén le clausuran por no dar una boleta? Lo que pasa es que tú tienes que colaborar para hacer crecer este país. Por tanto, tú debes pagar. Es nuestro deber. Es nuestro deber. Ah, es nuestro deber Tenemos que hacer crecer a los gran, a los hermosos y buenas personas de los empresarios Los que te dan trabajo Para que nos den trabajo ¿Eh? Sí, vamos a mandar saludos a Jan Troncoso Que dice, muy buen programa Y se, que es segunda vez que nos escucha Muchas oh, gracias Mucha gracia. Son unas verdaderas mujeres de la población sí. nos sí. Así muy que bien. muchos saludos y gracias Ya. También hoy día estuvieron eh, eh, una marcha en Conce por lo, por las calles del Gran y Bello Concepción. ¿Ah? Eh, mm, El la huelga fue por, uh -huh. por los expresos políticos que están en huelga de Hambre, que vamos a seguir insistiendo en ese tema, ¿Mm? sí. hasta que en silla de ruedas salieron a marchar también. Imagínate. O sea, salieron a marchar en silla de ruedas. O sea... O sea, de qué estamos hablando o sea ya bueno eh, bueno o se agradece en todo caso eh, que la gente los pueda acompañar a todos ellos eh, nosotros también mañana vamos a la marcha y lo más probable es que nos encontremos con ellos allá y recuerden todos que llevan un mes ya lo en huelga de hambre lo exreso políticos eh, empezaron en rancagua y de ahí se fueron sumando el, el resto de, la, de las regiones comenzaron el 13 de abril y ya hoy cumplimos un mes es increíble que el gobierno haga oido sordo a esta situación que ya está y lo más increíble y lo, claro, ofrecier, el gobierno ofreció 3 lucas, ¿ah? Y pero lo más increíble es que vayan concejales de ciertos partidos que dicen ser de pueblo, ¿ah? Y que y, y, y que más encima, bueno, vayan a decirles, "¿Saben qué va a Ustedes les vamos a ofrecer algo y los vamos a poner en primera y segunda categoría." ¿Ah? El partido un partido no porque un partido comunista web ¿eh? que qué se bonito. supone que es Esquiroles. que claro pues se supone que es el partido que lucha por el pueblo aquel que quiere conducir a ¿eh? aquellos que se dicen que son que tienen los pies puestos en la tierra que weón, no que, se embarra, que, no <coughs> que están velando por nuestros intereses por nuestra seguridad oye mm. que fuerte que fuerte que el partido comunista haya ido a bajar la huelga ofreciendo look un concejal ¿Eh? del Partido Comunista, claro. a ofrecer luca me imagino sí, pues. a algunos dirigentes para que y en se bajen. Y eso no ha sido solamente en, en, una, en, una, en una ocasión ha sido en diferentes localidades o en diferentes territorios eh, que lo han hecho diferentes personas, uh -huh. que han ido a tratar de quebrar o dividir al, al, al grupo que está en huelga, pero han trabajado también el tema o sea, que están más unidos, al contrario, en vez de separarlos Claro. ¿Cuántos años? ¿Cuántos acuerdos falsos firmados por los gobiernos de la concertación? gobierno, gobierno de acuerdos, acuerdos acuerdo que nunca se cumplen. Uh -huh. Lo decíamos, por ejemplo, hoy día en la mañana. Eh, ¿Cuántas veces se tuvieron que sentar en la mesa ¿ah? para querer terminar huelgas de hambre? Por ejemplo, la de los mapuches. ¿ah? Y si llegaban a acuerdo y después no se respetaban. Uh -huh. Y tenían que empezar. 43 días terminaron llevando los mapuches en huelga de hambre. ¿Ah? para hacer un nuevo acuerdo en que si sí los van a trasladar de Calce si sí les van a dar eh... hagamos un acuerdo del mm. acuerdo anterior claro, una cosa así o sea, ahora, sí. Ahora, ahora, sí. ahora sí hagamos un acuerdo del acuerdo anterior claro. ¿Ah? pero es como es típico de Bachelet también a esta cadena nacional con la anticorrupción ¿cachai? Para bajar los ánimos y, y igual le explota el tiro de encima a la otra. Claro. Pero eso es a tratar de bajar los ánimos, para que la gente no se movilice y que ahora sí te vamos a creer, ¿cachai? ya estamos contigo, Michelle. Y las huevas, pues tú no estés con nosotros. Pues. No, pues si no es parte de nosotros. Mm. Pues, si ella representa a la clase política empresarial. Uh -huh. Ella vela por esos derechos que utilizó el pueblo y, esta y estas canciones que hablaban de que iba a dar trabajo, iba a dar seguridad y todo, perdón, ¿a quién? Mm. ¿A quién? eso súper Esto es política de eslogan solamente, ni una cosa más. ¿Ah? Te utilizamos eh, y te desechamos, eso es todo. No, y hay, hay gente y, que aún no lo comprende. Y la perso para ir a pedir, a exigir a otro lado, ¿cachai? que se respeten los acuerdos cuando ni siquiera han sido capaces de respetar los internos. Po, claro, pues. ¿Mm? Qué increíble. Eso ya el carajísimo, car bueno? pero ya al máximo. ¿Qué fue eso? Está jugando, <risa> está jugando con Oye, ¿qué fue eso que le dijeron unos jotosos de no sé dónde a que Boric le hacía el, el juego a la, la derecha leíste. por ¿Por qué motivo? Ah, por criticar al gobierno, le di, la, la <risa> Jota Jota C De ballenar Jota Jota No es Jota Jota de dinero C de dinero <risa> Eso es Pero Bueno y es que no es chistoso Es, es molesto Son balsuos mm. ¿Ah? Y después llegan a las poblas Así como levantando sus banderas ¿Ah? Únete a nosotros Y van a los colegios Cada los estudiantes wean. No nosotros somos pueblo ¿ah? Nosotros estamos con ustedes ¿Ah? pero pero bajo de brazo ofreciendo carreras universitarias ofreciendo puestitos en, en municipalidades y en algún organismo del gobierno claro mm. ¿Ah? así pues gobierno deslogan gobierno de pactos que al final nunca estamos incluidos uh -huh. o sea estamos incluidos como la fuerza obrera la que levanta el país pero eso nada más. Y es gracias a que tienen empresas, los grandes empresarios. Nosotros eh, no somos los que levantamos las empresas. Eh, ellos no levantan nosotros porque ellos nos dan el trabajo y nos dan el ellos dinero. Ellos son buenitos. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Ellos son buenas personas porque ellos emplean gente y así nosotros podemos trabajar y podemos pagar impuestos para comprar sus mismos productos. Bravo. ¡Bravo! Y no endeudamos en su mismo banco. Sí, ¡Bravo! bravo. Y sube mi tienda comerciales. ¡Bravo! No higachate esta con los impuestos que pagamos el Estado les pasa plata para que ellos no empleen más encima, poh huevón. Bueno. Los subsidian. Sí. No, eso es la es la muerte. Huevón. Mm. Mm. Chile un parir de crecimiento. Chile crece contigo sí, wow. quien crece conmigo? Ay señor, pero bueno eh, yo, yo apunto a que eh, los estudios estos que hacen eh, esta gente Con respecto a nuestras necesidades eh, Creo que no eh, Ya me estoy convenciendo que realmente los estudios no nos representan Pues muy huevón lo que estoy diciendo. Ni sí que muy huevón <rifle> <risa> sí, lo que estoy diciendo. Enteramente huevonado. Enteramente huevonado. Perdón, sí. ¿qué dijiste? Ay, no, no, no mm. me besqué. No, no, la verdad mm. que eh, es, es cuático. Yo la verdad que siento que, que, que este, este esta situación <risa> y este sistema que nosotros tenemos es lamentablemente es insoportable. Uh -huh. Eh el, lo, como dice la manda aquí, eh, puta, no, nos emplean para nosotros después de ganar no, el poco y nada de plata que, que nos pagan e invertirla en ellos mismos. Sí, po. Es un círculo más que vicioso, es terrorífico, ¿cachai? Entonces uh -huh. es, es como como que, bueno, te meten en, en el ojo, el deo la boca. El manzónique. El, el manzónique. ¿Cachai? Todo el rato. No, vos, vos cachai que así como, ya, voy a ir a comprarme un pantalón. ¿Te compré ahí el pantalón? ¿De quién es la tienda? ¿Ah? Voy al supermercado. ¿De quién es el supermercado? ¿Ah? Voy a tomar el Transantiago. ¿Quién tiene acciones en el Transantiago? ¿Ah? Mm. Voy a trabajar. ¿De quién es la empresa? Voy a pagarle el lujo. ¿Mm? ¿Quién tiene acciones ahí? En el la agua ¿Ah? Te voy a comprar todo. el gas. No iba a cachando Voy Y a son todos los ex ministros, expresidentes <risa> eh, O sea, los huevos armaron todo el monito Y ah. después de la dictadura Claro eh, Y pa... te vendieron la pomá, uh -huh. el arco iris Linda sí. la hueá cualquier Col color. Colores que te denan de vida tu alma Chicles y, y canciones, pero increíbles La alegría ya sí. viene Ay, Aún La hueá viene en caracol, loco, todavía no llega <risa> ¿Cuándo llegará el socialismo? ¿Y ¿Eh? sí. y cuándo llegará el socialismo? Viejo uh -huh. Ah, viejito Yo mío. voto por el El partido del pi no. <risa> Pero es partido, del... partido de izquierda campesino obrero el... sí. Pico, pico uh -huh. Uh -huh. Eso sí, por... Dame una P ¿Qué? <risa> Pero, pero en realidad eso, tú decís de repente, escucháis estas esta, esta canciones y todo, y es tu realidad, po? es tu realidad, es lo que esperáis, es cómo vivís, cómo te tienen. ¿Mm? Nosotros tratamos de, de, de hablar de esos temas así como, eh, tratar de alegrar un poco el tema y todo, pero realmente a veces se hace... Eh, eh, poco tolerante todo esto y, y a veces, bueno, en muchos de los programas anteriores nos hemos emocionado porque la, el dolor, es, porque nos duele a nosotras y creo que nosotros podemos representar el dolor que siente cada uno de los que nos escuchan también, así que es complicado, sí, la verdad, sí. Ahí tenemos otro llamado al parecer. ¿Aló? Aló, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿con quién hablamos? Eh, con Francisco. Hola, Francisco, Francisco ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Viendo las 10 celebrando nuestro primer año al aire. Así ah, lo sé, por eso llamo, ¿Ya? para felicitarlas por ello. Eh, me, me, me he unido a ustedes tardíamente. Eh mm. era más un, era más un mañanero yo. Ah, okay. ah, yo, un, un joven que, que escucha las, las mañanas Matinal más. Sí pero, pero tardíamente me he estado escuchando a, a ustedes y... Se llama la hija de Afrodita el programa por si acaso Sí, ¿no? sí, sí, sí, sí perfectamente <risa> con quiénes hablo cada una Oye Francisco Es completamente Muchas gracias por llamar Muchas Así gracias por llamar a la Ney, gracias. A, a, la, a, a la Carmelita, <risa> Carmelita es sí. por no, uh -huh. y a la Amanda, un abrazo gigante. Chapo, muchas, muchas gracias, muchos aplausos y por la labor que están haciendo ustedes ahí, desde el punto de vista feminista, y como bueno, en la radio. Chapo, muchas voz, gracias por llamar, muchas gracias por el saludo. Que, Exactamente, levantando la voz. la historia de la mujer en Chile. Muchas gracias, que a ti muy bien muchas veces muchos mucho cariños, cuídate chao, chao. Igual, chao, chao, chao Bueno, qué emocionante que nos llamen sí. Sí. sí, eso es muy feliz Nos hace muy feliz sí Así que sigan llamando nomás uh -huh. <risa> <Sí>. <risa> Así que ya eh, me alegro Mucho por eh, Por los saludos que nos han llegado Por todo, así que gracias por el cariño uh -huh. Bueno, y sigamos con el tema Sí uh -huh. Con, el con tema, el estar, ¿cómo nos meten el pico en el ojo? ¿Cómo nos meten el pico en el ojo día tras día? ¿Cómo nos Oye. hacen creer que, que, que todo está perfecto y que nosotros somos la fuerza, que nosotros levantamos hacemos los poderes, que nosotros hacemos todo, y que nosotros bla, y, nos, y ustedes son, y ustedes, y ustedes, y ustedes, Oye, y nada. ¿Es po. que sabés lo que duele? De que todos los días, tú, tú todos los días te sentás eh, en el... Estás en tu casa, tomás la locomoción, eh, no sé, vas a dejar tus cabros chicos al colegio y te va llenando de drama. Y no porque si hay una vieja cupuchenta. Es porque la gente se te acerca, porque no tienen eh, no hay salud en Chile, hay salud mental. Es decir, que vayas al consultorio a encontrar un psicólogo que te va a apañar o que te va a decir, no sé, ¿sabes qué? Eh, trata de relajarte. No hay. Y el sistema de vida individualista que llevamos todos los días... Te hace ir cayendo en depresión, depresión, depresión, depresión, depresión. Entonces, tú de repente no hay ahí, hay que encontrar los problemas y te acercáis a la primera persona que pilláis. Mm. Entonces, vais escuchando a través de, de, del día diferentes historias. Y hay veces que te digo, puta, eh, yo estoy en la junta de vecinos. Entonces, tenéis que estar sí o sí con los vecinos, saber escuchar, aunque tengáis tu día sí o el sí, el día de mierda de tu vida, malacuea. Sí. poner la cara bonita, una sonrisa y atendí a la gente y sí. Y te llegan drama y terminás, la otra vez decía, terminás hecha mierda con un caballero que el caballero tenía ochenta y tantos años y no encontraba número en el consultorio. Mm. Y tú decís, chucha, trabajó toda una vida, pagó imposiciones, mm. ha pagado impuestos, ha puesto plata por salud, porque te descuentan plata por salud. Tiene una pensión miserable y más encima se tiene que seguir levantando a las 5 de la mañana y al final termináis haciendo la historia de él la sís y sí. te veís reflejada en él en los años más adelante. ¿Cachai? Así vamos a terminar. ¿Ah? Así vamos a terminar. O quizás peor. Mm. Entonces, después encontráis una mamá que tiene problemas con los hijos en el colegio, que el cabro chico no aprende, que lo quieren empastillar porque es hiperactivo, según algunos, ¿Ah? según los sostenedores de los colegios, contra más cabros chicos tengamos empastillado, para ellos, según ellos, mejor la educación. Porque el cabro chico no va a preguntar, uh -huh. el cabro chico no va a pensar, no va a re reaccionar frente a algo que le parece mal, no va a dar su opinión. O sea, vamos a tener un cabro chico sentado, preocupado de lo que le están diciendo y abarcado solamente a aprender eso, como como un robot. Uh -huh. Va a repetir un sistema que le están enseñando. No quieren un cabro chico que consulte. ¿eh? un cabro chico que, que quiera meter o sea, más allá preguntones los son empatillados sí. ¿eh? o señora sabe que su hijo no, no está para eh, este sistema educacional tiene que mandarlo a otra escuela un donde tenga especial claro ¿eh? donde tenga integración y todo el tema después se que vaya al almacén buena a comprar y aparece la vecina con que no le alcanzó la plata vaya a una farmacia y te encuentre con la abuelita que no le alcanza no la plata para el remedio entonces tú puedes decir estas minas de dónde sacan tanta abuelita bueno nos pasan todos los días Todos los días, si tú te empiezas a prestar atención, a dejar ese individualismo afuera, y empiezas a prestar atención, a observar y a escuchar lo que pasa a tu alrededor, te vas a dar cuenta que estás viviendo en un mundo que es una mierda, en un país que es una mierda. Y en que te están vendiendo una historia para afuera de que es un país que cualquiera puede surgir, que es como, ah, en Estados Unidos es el sueño americano, cualquiera que se va a vivir allá puede surgir porque quiere. Acá te la pintan de la misma forma. La mina de población que llegó a trabajar a la moneda ganó 3.700.000. Y se sentaba en el sillón de un expresidente socialista que trataba bla, bla, bla, bla, bla. La Natalia Compañol, una mina que salió de la Pintana. ¿Ah? El Golbon, era de Maipú. Este otro que también se tiró, que usaba calzoncillos caros. ¿Cómo se llama el guión bueno, que se tiró a la presidencia? ¿E Parisi. Parisi, güeyón. Bueno, ¿ah? Él era acá, estación central. Y te empiezan a meter estos tipos así como... Ellos son ejemplos, síguelos. ¿Ya, ya cuánto se cagaron antes? ¿No? Mm. Y lo que hablábamos hoy día en la mañana, olvidaste tus raíces. Que ven el éxito de esa forma. Y, y, y pasan por encima de las personas, inclusive de sus propias familias, para lograr ese, ese ser exitoso. Claro. Para mí el éxito no es, no va por ahí, pero ellos sienten que son exitosos el hecho de salir del barrio, de, de poder tener acceso a comprarse una casa en el barrio alto, de poder tener un auto de lujo, de poder tener un, un, una buena, un buen sueldo en un trabajo, en una empresa, vaya eh, arriba, ¿cachai? Y eso ya los hace exitoso pasándose por... Por buena parte, ¿cachai? Todo todo tu entorno. Y no volviendo a tus raíces para, para para aportar lo que tú sabes. Uh -huh. Claro. Ese es el tema que te olvidaste. Eh, muchas veces, ejemplo, ¿cuántos viejos tenemos abandonados en nuestras poblaciones? y Que los hijos... Y que a, no vienen. Y, y, a, y, y es lamentable. Y muchos de los hijos, que los viejos sacaron la mierda para pagarlos en la universidad, sacaron la mierda, se endeudaron hasta las patas para poder pagar la universidad y los buenos sacaron su título y se fueron bueno, y se olvidaron de todo porque les da vergüenza, les da vergüenza donde viven donde y los dejaron tirados, mm. nosotros tenemos viejos en la pobla que los, sus hijos los dejaron tirados por ¿Qué? ser exitosos entonces es que es el éxito que se ha instalado pues. claro <risa> <risa> o sea el, eso es el éxito en el por eso, fondo por eso eh. decimos, abre los ojos mm. abre, abre abre las orejas bueno. empieza a escuchar empieza a, a empaparte de la historia de tus vecinos porque son tus mismas historias si al final es lo mismo, tú también has escola en el consultorio, tú también tuviste problemas en el colegio tú también tuviste alguna discusión con una profesora porque una profesora te quería adoctrinar y no quería que tú pensaras mm. ¿Ah? tú también tomas ahí el tren Santiago también lo tenés que utilizar en alguna vez yo tengo amigas que de repente son como súper así arribistas Y les digo, weón, bueno naciste con auto. Vos naciste con dos patas para adelante para poder seguir caminando, para poder hacerte camino. Mm. Weón, yo no estoy diciendo, hagamos camino, no sé, bonito y todo. No, weón, sí si hay que caminar por el ripo y caminemos, pero caminemos juntos, po. Y emparejemos juntos la weá, pero para pa nosotros de verdad, po. Mm. Y para todos, para los que ah, vienen no. atrás también. Claro, si sigo para nosotros, porque soy muy, muy arraigada en el pueblo. Entonces, hagámosla juntos, po. No miréis en menos al cabrón que está viviendo en la calle. Vos no sabéis por qué, wea, pasó el loco. O la mina. No, no podemos mirar en menos a nuestra gente. Mm. Cuando empezáis a olvidar de dónde venís, cuando empezáis a olvidar lo que sufriste, te convertís de esa wea que hay en la moneda, de todos estos políticos. De que lo que importa es cerrar los ojos y recibir la plata porque tenés que tú a... Um, tenés que tú a cachar eh, no sé pues bueno, sabés que voy a cerrar los ojos ante tan, tanto dolor, tanta indiferencia ah, espérate, me voy a dar vuelta ahí hay lucas mm. y hay luca para generar eh, oportunidades para quién mm. quiénes son los que utilizan estas oportunidades sí es eh, eh, la verdad que llega a ser doloroso el tema porque eh, cuando cuando ya veis que eh, la gente se empieza a olvidar de, de sus raíces empieza a pasar por encima de todos nosotros empieza ya a, eh, <coughs> perdón le empieza ya a importar la nada misma que, que tú estés viviendo donde mismo y un día en el barro Y, y se van y, y empiezan a ser eh, exitosos en otro lugar, que, que que allá en ese lugar, al principio ni siquiera se acuerdan al principio de que en ese lugar fueron discriminados también en un principio. Porque se nota cuando tú eres de Puebla. ¿Aló? Claro. Aló. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están, chiquilla? Bien. Gusto ¿Con, ¿Con quién? Emilio. Hola, Hola mi amor, ¿estás? Muy bien, sí, aprovechando de escucharlas antes de ir a dormir un ratito. Oh, <ríe> Así que llamaba para bueno, para saludar, bueno, ya le le di, di saludos por internet, pero llamaba para saludarlas, para mandarle, para decirle mis saludos, éxito a usted la jodita. Eh, bueno, y mucha felicidad que siga guardando todo larga vida el programa. Muchas y, gracias, bueno, Emilio. Y, y ustedes siempre, como como han dicho otros chiquillos, que ustedes representan, lo, lo bonito de su programa, que representa la voz de la mujer pobladora, la que siempre está ahí al pie del cañón, ahí aguantando todo. Así que por eso también me felicito a por la labor que hacen y las opiniones que, la, la opinion que ustedes usted enseñan a, a, a, todo, a todos nosotros. Muchas gracias, y, Emilio. Oye, es te esperamos el domingo. Sí, pues sí, yo creo voy a ir para, para estos lados, ya, pues. aprovechar de ir a saludarlas, sí, pues. ya que ya las veo hace tiempo. Sí, que, mm -hmm. hace harto tiempo que no nos vemos, así que qué bueno sí, que por. vengas el domingo, muchas gracias por llamarnos sí, ahora y por y saludarnos. Espero, y espero igual ir a la radio un día, esto, a ah, conversar, ahí. conversar mm -hmm. especialmente con, con Antonio, a conversar ahí, a ahí, a conversar. Bueno. Bien, ¿no? me permite conocer sobre lo que me hablaban que me pareció a mi interés quería aportar solamente que a mí me parece, no sé, bueno lo que ustedes dicen yo estoy súper de acuerdo y en parte eso también pasa por el tema de, de que de, para mí lo personal del falso mito del, de la movilidad social que entrega por ejemplo a la universidad, caso por ejemplo que se hablando de París y todos estos callos que al final se olvidan de, de donde vinieron y, y después reñían de, de bueno, Exacto. Es parte también de esa, de esa mitología que se crea en torno a la, a la, al, al ser estudiante y cómo, cómo le, le va cambiando un poco la, la percepción a la gente. Claro. Así que eso es más que nada como aportar con un comentario lo que están hablando, que me parece interesante. Muchas gracias, Emilio. Muchos besitos, mucho cariño. A ver si te vemos mañana también. Ya puedo. Cuídese. Ya, pues igualmente voy a enseñar esto aquí sí, y a para ustedes. Igual. Gracias. Chau, Hasta chau. Un abrazo. Chau, chau. Ay, Seguimos con los saludos, qué bacán. Sí, sí. Mucho, les agradece a todos el saludo. Así que estamos muy contentas por eso. Así, po. Entonces empecemos a mirar más para el lado. O sea, estos tipos, como decía Emilio, ¿cómo dice Emilio? Claro. Se acuerdan de la pobla y de sus raíces. Bueno, no sé si de raíces, pero se acuerdan se acuerdan de la pobla sus campañas políticas po. no son para nada más ¿se acuerdan? solamente de sus campañas políticas eh, de la gente, de la mm. población de que existe un, un Chile más allá del barrio alto eh, o de su de sus casas de veraneo mm. ¿Mm? la otra parte no la ven entonces cuando viene la campaña política ¡ah! ¿sabéis que llevan así ¿cómo se llama esta parte donde nací? te voy a llamar a mi mamá para preguntarle Voy a ir a ver al vecino ¿eh? ahí, a, a don Checho, a don Juanito. ¿ah? A ver si se acuerdan de mí cuando jugaba la bolita yo con los otros cabros chicos. ¿ah? Mm. Allá voy a ir, allá voy a empezar a hacer mi campaña. ¿Mm? Entonces al final termináis siendo un material desechable, que te vuelven a reutilizar cada ciertos años. Y las campañas que vienen a hacer a la población, por lo general, son con propuestas bastante... Eh, que la gente necesita, obviamente, <coughs> y, y siempre nos damos cuenta, finalmente, que nada de lo que vienen a prometer a la pobla finalmente se cumple, porque empiezan ahí a... a a, a embolar la pérdida de las personas eh, le empiezan a regalar un, un arito le empiezan a regalar una, una cajita mercadería eh, un paquetito de, de, de arroz ¿cachai? y ahí empieza a quedar eh, empiezan a comprar a la gente a mí me molesta mucho que bueno, afortunadamente última, eh, estamos viendo en los últimos tiempos que la gente ya está un poquito despertando se está dando cuenta de, de, de cómo están siendo las cosas entonces Creo que, y tengo la esperanza de que para, para eh, que la gente ya, por ejemplo, mañana eh, va a haber mucha gente en las calles en todo Chile en todo chile tengo la verdad que la esperanza de que así va a ser porque realmente ya esto eh, más allá de nosotros tener una posición eh, creo que esto se está generalizando eh, hay mucha más gente que ya no está comprando lo que le están vendiendo que ya no está creyendo hay mucha más gente que tú te das cuenta obviando esos bacheletistas fanáticos, ¿cierto? Pero hay mucha más gente que antes no estaba que no estaba ni ahí con esto, que decía, no, a mí no me, no me metan en la política porque no me interesa la política. Pero cuando se están, empiezan a dar cuenta que la política le está afectando a ellos, empiezan a empoderarse y empiezan a informar. Y eso me parece genial. Como lo hablábamos hoy día en la mañana, nosotros también presentamos en cada nota que subimos en la radio... Eh, eh, Eh, entregamos la información, usted se, pro, se usted se creará su propia opinión. Nosotros nos hemos mordido la lengua y no hemos tapado los dedos para no para no escribirla, casa y para no decirla. Bueno, ahora en este minuto no, pues nosotros la decimos claramente, pero pero por lo general el, eh, la mayoría de las cosas que se suben a la radio son para que usted se forme la opinión. Nosotros mostramos toda la información. Entonces me parece eh, interesante el hecho de que yo estoy viendo cada vez un poco más de gente Empatizando con el tema de la política Se está metiendo un poquito más Se está informando Y está interiorizándose de, de los temas Y está dando su opinión al respecto Gente que antes no lo hacía Eso es lo que me, me, porque, me gusta mucho Es porque la gente ya está chata po. Mm. Ya se chorió Porque ven que cada día o sea No sé po, eh, Utilidades en estos empresarios eh, No sé po, Miles y millones de pesos Y el resto No mm. O sea, te debe decir, "Tú ya me saco la cresta trabajando, voy a una negociación para que me suban, no sé, 30 lucas de sueldo y salgo con 4 lucas más." Mm. Y no salgo con más. ¿Ah? Mm. Entonces eh, o el mismo sistema, no sé, te van a subir 30 pesos el tren Santiago nuevamente, pero veí las microsets. Tan hecho, se supone que son buses eh no sé, que serían cómodos, amplios, que pasarían cada ciertos minutos cuando no es así. Cuando los buses están cayendo a pedazos. Entonces tú decís, bueno, ¿y para qué me están subiendo el precio? Si la benzina se mantiene, se supone que la benzina también es subsidiada para algunos sectores. Porque yo sigo manteniendo este Al final la gente está diciendo eso. Yo mantengo este sistema con mi dinero, con mi esfuerzo, con mi trabajo y el premio gordo se lo llevan unos pocos y nosotros recibimos las migajas y si es que no las dan cuántos trabajadores que antes no estaban ni ahí con sindicalizarse ¿eh? no estaban ni ahí con, con, con, con alegar o pelear sus horas extras pero de repente ven que quisieron no sepo sé, 40 horas extra en el mes y no se las pagan Y por sí sacó utilidades de eso, po. Sin contar que sí. eh, con ese sacrificio que haces tú como trabajador, eh, dejáis de lado tu familia. Que está ahí entonces después te llenan la cabeza con que la familia es lo más importante y todo un tema, y, y te hacen un día de la familia, y un día para esto y un día para esto, porque te inventan días comerciales para que tú consumáis, y consumáis, y consumáis, y, y y te endeudís, y eso... Entonces yo creo que eh, el, el sacrificio que nosotros estamos haciendo eh, creo que realmente ahora merece que nosotros levantemos la voz de todas maneras. Yo creo que la gente está levantando la voz, la está, la está sacando, está, estaba como muda y está empezando a reaccionar y es porque se está dando cuenta, está dejando el individualismo de lado, eh, está afectándole por ejemplo los colegios, los cabros chicos, las universidades, eh, están saliendo a la luz tantas cosas medianamente a la luz porque no podemos salir que sale todo pero medianamente a la luz eh, muerte sin resolver ¿eh? Eh, estoy viendo que en otros países está pasando casi lo mismo que está pasando en el tuyo ¿Eh? entonces ¿qué así? de ¿te hay sentado en la casa esperando? ¿te que te estoy dando cuenta que, que además por ejemplo que, que en esta pseudodemocracia que se supone que está eh, a favor del pueblo todavía te están agrediendo eh, eh, te agreden todos los días te, te, te violentan eh, que se, que hay represión en desmedida en las calles que ahora ahora último la última gracia que hicieron fue el tema de, de la detención por sospecha que ya no podía andar tranquilo por la calle, que por tu color de piel, por tu pelo moreno, por tu forma de vestir, eres un posible sospechoso. Entonces creo que una invasión a, a, a nuestros derechos nos están violentando completamente nuestros derechos no y aparte el hecho de que por ejemplo que en cada punto del país, cada territorio se están levantando proyectos, si no es hidroeléctrico eh, son empresas gigantes que van a contaminar mineras que van a robar el agua y todo y esa gente que antes decía, chuta yo me digo a trabajar no sé, la agricultura y todo puta, perdí, ya no tengo qué más hacer o sea, mi habilidad o en lo que yo crecí, y ya tengo, no sé, 70, 60 años, fue en la tierra, fue cultivando en la tierra, vendiendo mis productos. ¿Ah? O el tipo, por ejemplo, en el sur, el que tenía 3, 4 vacas y podía venderle la leche a su comunidad, y ahora se la tiene que entregar por obligación a una empresa. ¿Ah? Entonces, esa gente es la que se está molestando, está está, está gritando, está exigiendo. ¿Por qué creamos tanta eh, hidroeléctrica? ¿Ah? Tanto contaminamos, tanto destruimos comunidades Y la luz le sigue subiendo a todo el mundo Y, la, y, la, y las hidroeléctricas finalmente son para, para poder surtir a esas empresas de energía A, la gran, a las grandes mineras Exacto, minerías, no, no es para ¿Ah? nosotros O sea, nos dicen el cobre, el sueldo de Chile, perdón mm. Realmente, ¿quién es el sueldo? ¿Es de Chile? Bueno, vemos que para el 21 de mayo o sea tenemos estos proyectos estos proyectos estos proyectos a dónde se van la plata de esos proyectos a empresas se van realmente a los barrios a las poblaciones estos típicos el telecentro estábamos hablando recién 10 años trabajando en telecentro no terminen con los telecentros y esta mina o bueno. ¿De qué sirve el telecentro? Como si los telecentro fuera la solución para la población. Claro, ¿po? ¿de qué sirve el telecentro? Hay un doctor atendiendo a los cabros chicos que no encontraron número? No, y te enseñan, por ejemplo, lo que implicaba en la mañana. Enseñan eh, a meterse a un computador, a aprender a pagarlo, a crear un archivo, a trabajar en un Excel y todo. Cuando llegai a tu casa tu realidad es muy distinta a eso. Tu ¿También? realidad es muy tu realidad es tratar de parar la olla todos los días. Y, y tu realidad no es no es tener ese, ese ese aprendizaje porque finalmente en tu casa ni siquiera tenés la plata suficiente como para comprarte un computador o para pagar un internet. Entonces, ¿de qué te sirve? No, y si te, te alcanza, porque así como ya, vamos a ahorrar, todos quieren tener internet en la casa, vamos a tener internet. ¿Qué internet te llega? La calidad. ¿10 ¿no? megawand bueno, y cuando son dos en realidad...? ¿Mm. No, es que a su comuna no ha llegado, es que su población aún no tiene que esperar. ¿Y por qué para allá para arriba así ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso nosotros no pagamos? ¿No pagamos el servicio, nos colgamos? ¿Cuál es la gran diferencia entre ellos y nosotros? ¿Por qué siempre para ellos los mejores? ¿Por qué los mejores jardines? ¿Por qué las mejores calles donde no hay eventos? Y tampoco hay basura. ¿Por qué carabinero se pasea toda la noche en esas calles? Y tienen motoristas, tienen patrullos Y tienen furgones ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia que a un rico le roben 30 millones Y a un pobre le roben 200 lucas Es que son 30 millones 30 millones es el sueldo que tienen ellos Las 200 lucas el sueldo de nosotros Equiparemos el sueldo y es lo mismo ¿Ah? Y a nosotros nos cuesta más Porque para comprar la tele que nos robaron O la bicicleta que nos robaron es Fueron me 12 meses hacer. Que Fueron 10 meses mm. a veces ni siquiera la tenemos terminado de pagar ¿Mm? Entonces tú empezás a, a, a cachar En la vorágine del mundo que estáis Y te pintan esta guaya tan linda tan, tan, De diferentes partidos políticos Te la pintan como tan linda Como el país de las oportunidades El que puede surgir El que no quiere surgir aquí es porque es flojo El que no quiere trabajar Es porque es flojo, porque trabajo hay Perdón, ¿Qué tipo de trabajo? ese trabajo esclavizante en que salía a las 5 de la mañana de tu casa y llega a las 10 de la noche si no tenéis tiempo para compartir con tu cabros chicos esa mano de obra que por la que te está te dieron la educación mediocre que, que te dieron porque para eso te criaron tú, eh, te hacen tener eh, ahora están todos en contra ponte tú de la ley del aborto es eh, justamente para que para que la, la, la, las gallas de la pobla traigan eh, más cabros a, a, a este país para que después eh, este país les dé una educación mediocre buena eh, llena de necesidades donde te lo único que necesitan ellos es mano de obra y para eso es por paso es porque la, la, la gente de ahí arriba la gente linda ponte tú es la que Se puede abortar eh, clandestinamente, lo puede hacer. Eh, tiene acceso para todo lo que necesita y tiene todo a la, a la mano. Y se le dan todas las posibilidades. Weón, se ganan hasta las becas de estudio, weón. Gente que no siquiera tiene la necesidad. Oye, este nuevo ministro que salió... Se ganan hasta las becas de estudio. Viajan, weón, por el... Se ganan becas beca en el extranjero, weón, cuando no tienen ni siquiera la necesidad de... de, de... De hacer eso, o sea, de, de, ellos pueden costear eso. Y le quitan la posibilidad a una persona que realmente tiene las capacidades, tiene el conocimiento tiene todo, porque simplemente porque, no sé, porque vos sois de la pobla, boba. vos sois de Plaza Italia para abajo. Pero no exigi, no podía exigir educación de calidad, eh, <coughs> no podías exigir educación gratuita, weón. ¿Ah? Pero si sí te aprovecháis de las becas. Claro. Es fácil, po, weón, fácil, fácil hacerla así, mm. weón. Sí, mm -hmm. la verdad que es indignante en realidad la, la situación en la que estamos. Nosotros tratamos de, de todas las semanas tratar de, de tocar estos temas por el tema de que porque nosotros estamos indignados, porque nosotros no eh, nos quedamos como dijo el, el, el no me acuerdo cuál fue el que el comentó el otro día de que no nos quedamos en el lloriqueo la semana pasada, que incluso igual salíamos a la calle igual la hacíamos. Entonces, sí, pues o sea, Más allá de, de, de sentarnos aquí eh, todos los miércoles a puro lamentarnos, puta, mañana nosotros vamos a la calle, po. porque todo este lamento y esta y esta indignación que nosotros sentimos ahora, la vamos a demostrar. Po. Y más, mañana vamos a la calle, mañana salimos a la calle y las veces que, que llamen a una manifestación para nos para poder nosotros demostrar eh, eh, nuestra indignación, vaya vamos a estar. Y, y yo creo que, que todos deberíamos hacer lo mismo si si todos saliéramos a la calle si todos nos atreviéramos a eso si todos pidiéramos un permiso en la pega o nos arrancáramos en la pega de alguna forma o, o toda la gente saliera sería distinta vos loco pero prácticamente bueno, ahora se están, se están sumando más personas pero por lo general siempre somos los mismos somos los mismos que estamos luchando contra un sistema que el rest, el resto no nos no, no están pescando no les interesa no le interesa el que nosotros accedamos a más educación o que podamos tener porque vamos a crear lazo acá en la pobla po. mm. O sea, no te no te informes, no te eduques porque es peligroso leer un libro, eso también lo habla muy bien la mañana. Mm. Es peligroso que tú seas adicto a los libros, es peligroso que tú eh seas una persona educada. Es muy peligroso para ellos. Claro. Entonces a nosotros se nos hace súper importante Y siempre aquí en la radio están recomendando libros Están recomendando documentales Están recomendando mil cosas Para que tú realmente te, te empecé a, a informar Y que habrá tu mente po. No, no te informes por los medios tradicionales Porque ellos te informan lo que ellos quieren que tú te informes Más allá de eso no te puedes informar no, te molina, te molina la perdí con programas de farándula eh, que son unas como con eh, eh, noticias que no son reales porque la verdad que ponte tú no sé por pues, te muestran la violencia que, que ocurre en, en todas partes y como criminalizando a lo, a los a ese que fue a robar a la casa Puta, pero por algo fue po, porque tiene una necesidad poder porque huevón la está pasando mal porque tiene que alimentar a una familia porque el, el, el sueldo de la empresa no le alcanza porque no no por se metió a la droga para olvidarse de, de toda la mierda en la que vive día a día Yo no estoy justificando los hueones, pero pero pero yo me imagino que la mayoría, la gran mayoría las así porque el huevón, el viejo huevón llega la otra vez lo conversamos la semana pasada, porque los viejos llegan al copete, pues huevón nuestros viejos llegaron al copete porque vivieron situaciones traumáticas po. y la única forma de, de como que nadie los escuchaba para solucionar algún tema en específico guan, se ahogaron las penas en alcohol po, ¿y por qué? porque hay gente que no tiene una educación como corresponde que voy a abrir se le pueden abrir unas puertas o se... ¿por qué el weón que sale de la cárcel? Cuando sale de la cárcel cumplió pagó eh, y todo sale a, a la sociedad y se le cierran todas las puertas de nuevo po, y vuelve a delinquir porque porque hubo un sistema que realmente no, no, no te está abriendo si, si tú el delincuente sale de la cárcel empieza a tratar de decir, no, ya, ya, ahora la voy a hacer, ahora voy a cambiar y todo. Ya, yo no estoy diciendo que hay, hay otros que, puta, les gusta y es la vida fácil y todo el tema y la vuelven a hacer. Pero hay muchos de ellos que sí si de verdad quieren cambiar y cuando salen afuera no se los permiten. Y vuelven a ir a la pobla y vuelven a, a meterse con, con... y vuelven a estar inmersos en una sociedad donde todo se le cierra las puertas, donde tenéis que endeudarte para tener algo, donde el tenéis que hacer la cola, levantarte a las 4 de la mañana para ir a un consultorio, para ver si agarráis un número, porque ni siquiera eso es, es para ver si agarráis un número y con la suerte, y te con el cuazo que te mandáis, agarráis un número vas y te atiendes el médico, ¿y qué te da? Una, un paracetamol wean. y si te llega a dar una receta wean, te vas a la farmacia wean, y la guaya te sale una millona porque para nosotros 20 lucas, 30 lucas un remedio es una millonada porque no tenemos ese dinero para pagar en un remedio entonces no sé po. es indignante todo y nosotros tratamos de, de, de, de como dicen los chiquillos cuando, cada vez que nos llaman bueno ahora nos han llamado harto y nos dicen, po, o sea, ustedes representan eh, lo de la población po? y eso es pues lo que vivimos todos los días y yo sé que muchos de ustedes que nos escuchan también lo viven entonces creemos nosotros representarlo a usted a lo mejor eh, ustedes tienen un, un poco un poco más de comodidad en ciertas cosas y, y bacán por eso ¿cachai? bacán por eso y que ojalá puedan tener muchas más comodidades pero no se olviden no se olviden de dónde son no se olviden cuánto les costó llegar ahí no se olviden todos los pulmones y el el, el, el físico que gastaron para conseguir esa cueva que gastar eh, pa un para un huevón, ¿cachai? Para poder lograr lo que tienen. ¿Quiénes apañaron? No se olviden de los que, claro, de los que, de tu entorno, del que te cuidó cuando vos, que te cuidó la casa mientras tú estabais sacándote la chucha trabajando. O, o que te pa, te faltaba la gamba, típico, te falta la gamba para cargar la bib, bueno, ah. Y tenéis que estar, ¿eh? O la vecina que te convidó el limón o la bolsa de azúcar, ah. pues la bolsete, perdón. ¿Ah? Porque pasa, si en la pobla pasa, o sea, no bueno, es de mentira no, no es una cuestión que pase así como Ay, lo estamos viendo en la teleserie O en una historia que nos están contando No, no aún no. pasa Aún no conseguimos el confort Vemos con la vecina al lado Hay gente que aún usa papel de diario mm. ¿Ah? Y no es por un tema que se ha cagado Es porque priorizai Priorizai ¿Ah? Lo que es tú como... dices, Chay los que los desechan lo que desechan los grandes weón. hay empresas que votan cantidades gigantescas de comida hay veces que, que gastan una cuestión gigantesca de comida parece que hay un llamado ¿Mm? y lo votan sí. ¿Aló? ¿Aló? hola hola hablan con beatriz sánchez Hola, Hola ¿cómo, ¿Cómo estáis? estáis? Muy bien, Carmen Gloria. Sí, con ella, presente. Hola Carmen Gloria, somos, nos hemos comunicado siempre por Twitter, sí, disculpa, yo. pero siempre pensé que yo les había dado mi teléfono, la verdad es que caché que no, y llamé, y qué bueno que todo, están todavía ellas al aire para saludarlas. Sí, nosotros siempre estamos hasta muy tarde. Oye, muchas gracias por el llamado, muchas gracias por los saludos el otro día, eh, se le agradece el gesto, de todas maneras. Oye, ¿y yo puedo hacerles alguna pregunta no? O sea, no se estila porque yo sé la estoy llamando. No, <risa> no déle no nomás. Sí, es que es muy bonito el nombre, las hijas de Afrodita, ¿por qué? <risa> porque <risa> este, este programa comenzó como... Queríamos ver la parte sexual de que no nos enseñan en los colegios y que ¿Ya? nosotros como mujeres de acá de la pobla tenemos que entregar a nuestras hijas. ¿Cómo hacerlo? Y empezaban a salir eh, temas. Entonces dijimos ya, las hijas de Afrodita. Eh, porque salió. Y bueno, el tema después de, de, de tanto de sexualidad, de sexualidad sin tabú, que empezamos a hablar, no sé, masturbación, eh, orgasmo, orgánico, y que nos llevamos mucha mucha sorpresa Por ejemplo, con el tema del orgasmo, la otra vez lo conversábamos mucho, el tema de que muchas de nuestras mamás o de nuestras abuelas nunca han sentido un orgasmo. Sí. entonces empezamos a a ver realidades a indagar y a ver realidad Exacto. y a destaparlas también sí. y así empezamos este programa empezó como a crecer y ya después aparte de, del tema de sexualidad empezamos a hablar de la contingencia política y lo que estaba pasando y día con la mirada de nosotros de la pobladora de cómo nos afecta día a día y... Ah, me quedó muy claro qué uh -huh. bonito Sí. ¿Y cuánto cuánto están cumpliendo? Un año, un año, al aire Justo, justo hoy día El, el día sábado. sábado cumplimos un año Ah, perfecto, sí, pues, mm -hmm. si por eso la saludé en Twitter en específico Y hoy día estaba haciendo como el recuento del año, no? no hoy día no... estamos celebrando, estamos contestitas, ah, contestitos Claro, pero estábamos viendo, por ejemplo, el tema de, de algunas mujeres que han salido a la palestra hoy día Erika Silva, Natalia Compañón mm. y todo el tema Eh, de las diferencias, por ejemplo no sé, por Erika Silva dice que ha entregado 10 años al trabajo en telecentro eh, dentro de, de las de, de las poblaciones y nosotros nos preguntamos de qué sirve un telecentro cuando necesitamos salud cuando necesitamos educación necesitamos crear redes entonces empezamos a decrenar desde ahí el hecho de, de, de cómo nosotros enfrentamos, qué es la, cuáles son las verdaderas de, de necesidades a, de nosotros apuntamos justamente a eso, a las necesidades nuestras que no las están mirando entonces también nosotros damos nuestro punto de vista con respecto a eso porque nosotros somos de la población nosotros estamos inmersos con toda la, la gente acá y, y nosotros sufrimos día a día esta esta violencia, ¿cachai? con respecto a a cómo paráis la olla todos los días a cómo educáis a tus hijos todos los días a, a, a si educáis a uno, educáis al otro eh, si, a, quién, a quién le pagáis el instituto, a quién le pagáis la universidad Porque no podía hacerlas todas. Entonces, sí. cuando ya estamos viendo que las autoridades no están cubriendo nuestra necesidades, cuando tenés que levantarte a las 4 de la mañana para ir buscar un número, y si es que lo agarráis y, y después te lográs meter a un, a un médico, ¿cachai? Y el guán te da un paracetamol. Y eso era. Y eso era tu atención médica. Entonces, como que los estudios que ellos hacen no nos representan la verdad. O sea, los paneles de, de expertos que, que nos meten siempre para la ficha de protección social, para el tema del Transantiago... Entonces, eso es lo que más menos mal. Más... Nosotros estamos eh, manifestando a través del programa y bueno, y los temas de sexualidad que tocamos también es con el tema de poner el, el, el, el tema en la mesa para que la gente empiece a conversar con su hijo y lo empiece a buscar. Mm. Ahora, ustedes creen que lo, lo, lo mismo que han descrito pasa porque eh, porque hay un desconocimiento en qué sentido, en que no escuchan lo que pasa o porque les falta calle. Yo, mira, claro, sí. Ambas. <ríe> o sea, claro, aparte claro. de ambas, yo decía, los lo, oh. lo políticos para nosotros, nosotros somos un eslogan. Y somos el material reutilizable cada ciertos años para el tiempo de campaña. En que se acuerdan de nuestras verdaderas necesidades, porque ellos las saben, las conocen. Pero para ellos es más importante estar bien con el otro sector, con el empresariado. No, no es importante nosotros. Las políticas públicas no son creadas hacia nosotros. No son apuntadas hacia nosotros realmente. Mm. Porque son apuntadas hacia ellos. A, a hacer crecer eh, este mundo gigantesco que es el mundo empresarial pero al final la plata igual llega a ello. o sea, si tú compras el pan tú te vas a comprar un pantalón llega siempre a los mismos ¿y tú uh. cómo lo sentís, Bea? Eh, creo que eh, la cancha o sea, para no usar como el lugar común pero uno eh, no, no quiere mucha alternativa yo creo que Chile es absolutamente desigual no, no tenemos las mismas oportunidades yo creo que si ya es como diagnóstico, está claro a, a mí me gustaría que avanzáramos en lo otro en eh, darle una vuelta cómo solucionar esto cómo acortar las brechas no se sé soluciona de un día para otro pero sí, ya ya creo que el diagnóstico está hecho la conversación está hecha y, en eso, y eso me gustaría que, que, que, que fuéramos avanzando pero ay, son, tantas, son tantas líneas distintas eh, no sé, pues, tú hablas ahí con eh, la gente de la Fundación Sol que nos gusta mucho la pega que hacen de estar permanentemente ...levantando estadística como una mirada económica distinta... ...sobre los sueldos bajos en Chile... Eh, ...ciudades como Santiago están absolutamente segmentadas... O sea, la, la, ...se habla de las comunas más ricas y las más pobres... ...si tú miras las pruebas estandarizadas de una comuna y otra... son ...las diferencias son gigantescas... ...entonces es difícil saber cómo avanzar... ...pero yo creo que hay hay, hay temas que son bien fundamentales... Que, ...que no se hacen nada... ...esto que ustedes dicen por ejemplo... ...que yo creo que hoy día con, con, con las denuncias públicas... ...y lo que estamos viendo no se escucha directamente la ciudadanía, no hay ni un canal directo desde la ciudadanía a las autoridades. Entonces, ahí ya estamos en un problema que a lo mejor es el más primario, que es cómo tú avanzas en en, en acortar la brecha si no escuchas y supones, o haces estudios y por ahí se definen las políticas públicas. O sea, ahí hay tem temas bien de fondo y, y que son más globales a lo mejor, para definir bien, no sé, qué estrategia se sigue, dónde se ponen las lucas, dónde rinde más, qué es lo que más se necesita. No sé qué piensan ustedes? Mira, nosotros acá se hizo una cuestión de cómo soñábamos la comuna. ¿Mm? Un tema y un chanchullo más o menos de la muni con el tema de la, de la enajenación del terminal. Lo estábamos asociando a eso nosotros los pobladores. Ya. Entonces nosotros decíamos, a ver, nosotros no soñábamos una comuna que sea rica ni nada. Nosotros soñábamos con una comuna que que pueda eh, sustentar nuestras necesidades, por ejemplo, de salud. Que por qué tenemos tantos médicos graduados y no, no están trabajando con nosotros, en realidad. Se van a hacer sus clases a las clínicas privadas eh, eh, y no terminan con nosotros acá en La Pobla. Tenemos la USACH, por ejemplo, acá mismo, ¿Mm? y no están con nosotros. Entonces, empezáis a pensar, empezáis a regranar. El tema, por ejemplo, la ficha de protección social. Medimos pobreza, pero ¿contra qué la medís? ese es el tema ¿contra qué medís pobreza? el panel de expertos que hizo esta, esta ficha de protección social psicólogo y todo pero ¿dónde viven? ¿se acercan a nuestra realidad? ¿se midieron ellos para medirnos a nosotros? entonces empezáis como como como a mirar tantas cosas y al final eh, encontráis que no hay quien te defienda en realidad no tenéis quien te defienda o quien te apaña en esta lucha es decir ¿saben qué? Puta, tienen razón pero no, no podemos pedir eh, no sé políticas públicas de salud cuando no la estáis utilizando tú mismo no no, no tenéis los pies puestos en la tierra para saber en realidad las necesidades básicas de la población entonces qué más más qué más esperáis de ellos mm. es, es, es por, por eso pasamos o sea, nosotros contamos todos todos los días miércoles contamos diferentes historias que han ido pasando mm. a lo largo de los días y o sea, ahora decíamos tenemos que conversar con nuestros vecinos sí o sí pues nosotros tenemos que pues, eh, salud mental no existe o sea hay vecinos que no tienen oh, dentita no existen para nosotros es un lujo ¿y por qué? ¿y como creen ustedes por ejemplo que se puede entender esos puentes? lo mismo que dicen que los que definen las políticas públicas no tienen calle entonces se definen de una manera en que no, no, no es la, la adecuada la que se necesita ¿cómo, cómo se mejora esto ¿cómo lo ven ustedes? ¿cómo se tiende ese puente? escuchar Sí. yo creo que Escuchando aparte de, de escucharnos verdaderamente es crear leyes que vayan en favor de nosotros de nosotros mismos o sea, no nos pueden decir por ejemplo que las reforma laboral la reforma educacional o la reforma tributaria iba centrada hacia nosotros o sea se supone que la reforma tributaria era para la educación y no fue así todos los días te hacen gestos joguiño y given en contra en contra de tu dignidad Entonces, tenemos a los presos políticos presos políticos en huelga de hambre cumplieron unos meses un mes hoy día un, un mes. y a quién le interesa y ese canal que tú decías eh no no se está escuchando ¿Sí? mm. Entonces, ¿cómo cómo ya no, no, no sabes cómo? Claro, lo decíamos, delante se sientan en la mesa, crean acuerdo y después los irrespetan y la gente vuelve, los mapuches 43 días en huelga de hambre Pero ¿por qué lo seguimos escuchando? O sea, ¿por qué seguimos exigiéndole a ellos entonces claro. si sabemos quiénes son? Eso es entonces... lo que nos cuestionamos, que está como por qué seguimos exigiéndoles a ellos si sabemos quiénes son. Cuando vemos ahora una, una, una, una, una Erika, cachái, que sale descontrolada de una de la uh -huh. moneda y, y habla uh -huh. y, y grita y cachái y, y nosotros vemos reflejado en ella un, un fanatismo bacheletista pero uh -huh. y, y atroz ¿Sí? Entonces de repente como que, que no sabéis qué, por dónde realmente va la, la, la situación. Como que no nos están escuchando. Y como ¿Y que se cree? pasan por buena parte, ¿cachai? Lo que tú podés decir y todo eso. ¿Y creen en la votación? No. ¿Por ejemplo no. van a votar a la, para las elecciones? No. ¿Cómo miran eso? No. Es que... Como decíamos, programas anteriores, ya va a sonar feo, pero nosotros eh, somos como no sé, pues te prometen, prometen hasta que te lo meten y después de metido olvidan lo prometido. ¿Qué es que esa es la realidad? Sí, eso es. Eso entonces, es... y, y, la, y lo, lo que nos presentan no es muy no, no está no nos representa a nosotros, entonces cómo voy a votar por ello? Oye, vea, muchas gracias por sí, llamar, te pasaste. Gracias, ya te quillo. No, buena la conversa, buena la conversa. Muchas gracias sí, de la hacer... instancia. Oye, sí. eh, Felicitaciones, sigan para adelante. Qué buenos momentos de reflexión. Mm. A mí me gusta mucho la política, así que me encanta que hagan política en este sentido y, y, y preocupándose de la comunidad, que sea comunitario. Yo alabo mucho cuando hay eh, fórmulas comunitarias porque creo mucho en eso. Así que mucha fuerza y felicidades. Igual para ti, muchas veces mucho cariño, muchas gracias muchas por llamar, sea. <ríe> Un abrazo, chao. Chao, chao. chao buenas noches. Eso pues, chiquillo. Eh, tenemos Twitter para leer Se ¿Vos? le agradece, eh, sí. A la llamada de todas maneras sí. Sí. Muchas gracias. Y se le agradece los comentarios porque bueno Igual son y cuestionamientos la... que tenemos todos claro, De cómo llegamos Cómo lo hacemos Esos son los cuestionamientos que tenemos todos En realidad Y es una, un asunto muy fuerte Muy heavy uh -huh. mm. ¿Vos tenemos Twitter? Un momento Sí, porque cachai es cómo cambiar cómo cambiar este sistema o sea, lo hemos dicho mil veces todas estas reformas son un maquillaje al mismo camino que dejó Pinocho que nos dejó entonces en vez de, de, de destruirla desde la base, les vamos le vamos poniendo más cimiento y las vamos haciendo más fuertes mm. ese es el tema el que el que nos vendieron la pomada es que todo esto iba a cambiar y que se iba a ir y cuando tuvieron la oportunidad nunca lo quisieron hacer y no lo van a hacer, pues no les interesa porque están metidos en el mismo círculo ¿Mm? Oye, ya, voy a leer eh, algunos Twitter uh -huh. que han llegado hasta el momento. Al boleo porque hay como 200. <ríe> Qué bueno. Dice, eh, nos dice, Ro Silva, lo que dice, no. Bueno, sí, lo que da, lo que dicen da mucha pena, ese es el triunfo de Pinochet, cuando se deja tirado tu pasado y con ello tú mismo. Uh -huh. eh, Rodot de madera, aspiración aspiracionalismo, hueá más asquerosa, lo de los abuelitos botados también se ve acá, en todos lados se cuecen habas. Uh -huh. eh, mmm, vamos, es que hay mucho. Uh -huh. Uh -huh. Qué bueno. Por ejemplo, Lisa Monti nos dice, gente que te recomienda meter a tu hijo a un jardín igual gratuito, pero un poquito más allá, donde van otro tipo de niños. Claro. Uh -huh. eh, Robo de madera, políticos estilo, estilo lo que ustedes necesitan son más carabineros y más áreas verdes. Y los hueones juran de guata que nuestra dieta es en base a pasto de jardín y repre. Así Exacto. es. Uh -huh. Bueno, Pablo de Benavides se despide, hace rato ya, así. <risa> Belencita nos dice no siguen pisoteando cada vez más, nada cambia. Gerardo Benavides, sí, por pues, lo colectivo es bueno porque nos ayuda individualmente, no al revés. Uno no se hace del del colectivo para surgir. Claro. Por eso no hay Ah, bueno, Elena Guedano nos dice, Gorroncilla, por eso no hay cívica en los colegios, se destaparía la mente del pueblo. Sepa. Sí, pues. Emilio, oh que a escuchar a la Bea Sánchez en la radio <risa> eh, Belén Ojeda nos dice Persecución punitiva del Estado Solo para pobres y los ricos siempre impunes Robos de madera Políticas públicas sin forma ni fondo Se sigue la lógica de crear comisiones para todo Y los expertos son ingenieros comerciales claro, O sea, que evalúan que sale más barato Ustedes hacen estas encuestas weón, que tú no sabes. ¿A quién encuestaron? al final, no tenía idea a quién encuestaron y tú te ponías uh -huh. a preguntar y a nadie, a nadie le preguntaron yo de, oye, si yo le preguntaba a la pobre oigo, usted nunca le han llamado para una encuesta de champú uh -huh. no, no, encuesta política no, que me van a llamar a mí uh -huh. oye, espera y, y Silva nos uh -huh. dice bien la vea Sánchez o sea, arroba la Bea Sánchez entrevista a las hijas <risa> sí. cabras influyendo en periodismo periodístico para que va a ir cachando uh -huh. sí. <risa> sí. así que bacano sí. así que eso, adiós adiós, adiós. <risa> pero en, en realidad es eh, como se llama espera, llegó Joaquín ya, preste juan prestejuan ¿sí? feliz cumpleaños queridas afroditas acabo de llegar uh, pucha, pucha. Ya, él viene lo escucha y... sí. ya Hoy recordar que el día domingo 17, este domingo, desde las 13 horas 1 de la tarde, tenemos nuestra querida tallarinata Arinata. ¿Mm? Sí, Exacto. donde vamos a estar todos nosotros, los de la radio, uh -huh. a esperándolos con una muy eh, grata eh, simpatía. Con toda nuestra sonrisa y nuestro carisma, vamos a estar ahí esperándolos para poder compartir una tarde eh, llena de... Y unos ricos ta tarayines. Tarayines, sí. Los tarayines. Con salsa y con vegetales. Exacto. ¿Mm? Con, con carne y sin carne. Y cafecito, su quequito después, de su conversa, su mate. Sí. Sí. Mate. Nosotros vamos a estar en, eh, vamos a, a, a cocinar y todo un tema, nosotros hacemos todo, así que vamos a cocinar, los vamos a esperar, los vamos a atender, los vamos a servir después nos vamos a sentar con ustedes a compartir un ratito. Sí, claro, a hacer si empanu y todas esas cosas. Sí, nos vamos a dar un fuerte abrazo y todas esas cosas. Vamos a compartir mates también, ¿cierto? Sí, vamos a compartir unos ricos mates también que no, nos están prometiendo. Así que eso, el domingo lo esperamos a partir de la una de la tarde, son 1500 pesos nomás, pueden hacer llegar eh, los que no están fuera de Santiago y no pueden venir, eh, pueden mandar ahí estamos subiendo el afiche y hay un correo ahí donde pueden mandar el correo y hacer su colaboración a partir a, a través de si sí, es que no pueden venir, claro. claro. Oye, Pero la idea es que vengan todos para acá y sí, que compartamos una muy buena tarde y mañana nos vemos en la marcha, obvio claro, oye, vamos un corte musical ¿les parece? para que tomamos agüita ¿sí? ¿Sí? ¿Mm? Sí. voy a buscar más té ¿Mm? así que vamos a ese corte querida voz ya, vamos a ir al corte y a la vuelta seguimos con la conversa La personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Mi venganza personal será entregarte este canto florecido sin temores. Mi venganza personal será mostrarte la bondad que hay en los ojos de mi pueblo. Implacable que el combate siempre ha sido El más firme y generoso en la victoria Mi venganza personal será decirte Buenos días sin mentigos en las calles Cuando en vez de encarcelarte te propongé Sacuda la tristeza de los ojos Cuando tú, aplicador de la tortura Ya no puedas levantar ni la mirada Mi venganza personal será entregarte Estas manos que una vez tú maltrataste Sin lograr que abandonara la ternura Y es que el pueblo fue el que más te odió cuando el canto fue el lenguaje de violencia. Pero el pueblo hoy, bajo de su piel, rojo y negro tiene erguido el corazón. Y es que el pueblo fue el que más te odió cuando el canto fue el lenguaje de violencia. Pero el pueblo hoy, bajo de su piel, rojo y negro, tiene erguido el corazón. Mi venganza personal será decirte, buenos días sin mendigos en las calles, cuando en vez de encarcelarte te propongas.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 I've got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 Bueno, hoy día no, no, nos vamos a salir un poquito de, de lo que siempre conversamos y no vamos a hablar eh, de sexualidad porque nos están esperando afuera con bombos y platillo y tenemos que ir a celebrar. Y con mucho sexo. Ah, eh, perdón, como, perdón eso no. Esa parte no iba, poiné. Pues, esa parte <risa> no iba. Descarten eso, borren eso. Eh, así que eso, eh, nos vamos, eh, hemos vuelto para recordarles eh, lo Mañana que viene. Mañana lo que se viene y, y nos vamos a ir. tipo sí, pues. mm. Mañana en marcha a las 11 de la mañana, Plaza Italia, acá en Santiago. Mm. Está el en el link de la radio, en eh, la página de la radio. Se ha la nota con todos los otros puntos en diferentes ciudades, localica, localidades y territorios. Con sus horarios. Con sus horarios. Uh -huh. También recordar que después de la marcha, si quisieran o pudieran ir, Eh, pasen a ver a los presos políticos eh, a, los, a los expresos políticos en huelga de hambre en cada localidad que están ¿eh? mm. y también recordar que el día domingo está la tallaarinata de la radio villa fraia si no puede eh, venir porque está fuera de Santiago o porque definitivamente le queda muy atrás mano, le queda lejos. O el día domingo es un día en familia y no quiere no quiere salir de, de su casa finalmente. Por o último, tiene otro compromiso. El día para descansar eh, también puede llamar Pueden mandar un correo a info, eh, info arroa, arroa radio villafrancia.cl y ahí se les dará, si ustedes quieren aportar, si saben que cabra, yo no voy, pero mando la plata de la entrada, donde la mando, ahí va le vamos a solucionar el problema. Uh -huh. ¿Mm? Así que todos pueden colaborar con y nuestra aportar. tallarinata. Exacto. Maravillosa que vamos a tener el domingo. Sí, hoy esto va para mejorar el servidor porque se cae a cada rato. Eh, para llegar no, un no, mejor, mejor servicio, claro obviamente. Sí, claro. Y lo otro recordar que mañana desde las 10 de la mañana está el matinal de la rbf con el hashtag eh, matinal rbf y lo pueden van a seguir las marchas de diferentes puntos del país lo pueden ir haciendo acá en la radio si ¿Sí? manden las fotos para acá ¿Sí? y la radio va a ir eh, cubriendo toda la, la marcha en todo chile mañana Exacto. durante ¿Mm? el, el matinal Y los que no pueden asistir a las marchas o porque están, no sé, pues enfermitos y todo eso, no pueden pararse e ir, eh, lo pueden escuchar a través de la radio y van a van a, eh, van a a hacerse partícipes de esta manifestación que va a haber mañana. Exacto. Mm -hmm. Eso, pues, chiquillos queridos, un beso, un abrazo grande a cada uno de ustedes. Muchas gracias por llamar. Eh, se les quiere mucho a todos por igual, no hay diferencias. Sí. Mm. ¿Ah? son todos muchos de los bes sí. muchos besitos mucho cariños eh, nos vamos despidiendo porque mañana va a ser un, una larga mañana un largo día sí sí, sí. así que recordar para variar nos van a mojar nos van nos a, a gas claro, y nos juntamos a las 11 <risa> de la mañana en plaza italia ahí nos encuentra nosotros en, afuera de un local que se llama game okay, más que por ahí que estamosmnos un café siempre afuera mm. esperando la partida sí, es que, que nos dejan pasar para claro, allá hoy y también vamos a mandar con entrada por si alguien quiere Eso cooperar nos buscan, nosotros andamos con una credencial de la radio con la Rulo y dicen chiquilla ahí está, uh, denme una entradita ¿M? así que ahí nos juntamos y nos vemos, ya besitos ya chiquillos, besitos a todos, muchas sí. gracias por escuchar este programa, buenas noches eh, recuerda que se repite el viernes a las 10 y de la noche chau chau, buenas noches aquí finaliza las hijas de Afrodita